En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Tú sí, tú, el que está a tu lado, la primera persona que veas en mañana, la última, todas las que veas en medio, todos esos, todos se tienen y tenemos un Joker dentro. Todos tenemos una personalidad en la que hay huecos para la libertad, pero esa libertad para sobrevivir se ha pintado de luz negra. La figura del Joker se hunde en los anales de la literatura de Triunfado y se ha hecho inmortal con Batman, pero en el fondo es un rechazo a lo establecido, a la opulencia de tener, tener como tiene Batman. El Joker tiene risa escandalosa, disimula con artificios, hay que tener efectos para tener causas, hay que parecer lo que no se es. Hemos llegado al punto de que hay que disimular lo que sentimos para sentir... De verdad, hay que falsear el placer para expresar el dolor, hay que falsear el dolor para expresar el placer. Esa es en la vida, parecer muertos, solo así se puede sobrevivir. Saludos de Bruno Carriñosa en nombre de todos los que hacen posible este programa La Rosa de los Ventos en la sintonía de Onda Cero Radio. Estaremos hasta las 4 de la madrugada con Miguel Jurado. Al frente de la parte técnica, Javier Sevillano, en redacción y producción. Silvia Casasola en la condirección y los siguientes contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. de estrellas en noche de Oscar las eh, nuestras están aquí junto a nosotros hacen la zona cero y nuestros peinados son Manuel Carbellal, Juan José Sánchez Oro y Joseph Guijarro y nuestra etiqueta almohadilla rosa vientos, almohadilla rosa vientos Ahí estamos en Twitter insistimos almohadilla rosa vientos Tertulio, os vamos a contar que una niña muerta ha tenido un encuentro con su madre. ¿Sorprendente? Sí. Esto ha sido posible gracias a las modernas tecnologías que están cambiando todo y están haciendo posible que se den este tipo de hechos, este tipo de encuentros entre muertos y vivos. Además, también os vamos a comentar que los rituales mágicos se están poniendo en riesgo de extinción algunas especies animales en América también os vamos a comentar la existencia de nuevos hallazgos sobre las antiguas civilizaciones y os vamos a ofrecer información sobre el origen misterioso hasta ahora de unas señales que se están recibiendo procedentes del cosmos Además, hay entre del pasado, viaja a Florencia, a Italia, con Laura Falcolara, que nos va a hablar de una serie de sucesos que han ocurrido y ya están ocurriendo en el lugar, en Italia. Insistimos en Florencia y Mujeres con Historia, el relato de Mujeres con Historia, que nos ofrece, como cada noche de domingo, Silvia casa sola Pero lo dicho, hoy es noche de Oscar, se entregaron y en Onda Cero, como siempre, os ofrece toda la información. Cuando acabemos, se entregarán los premios grandes. Y os lo contará aquí José Luis Salas, que a través del APP y en Onda Media acaba de empezar en Onda Cero la programación especial de esta noche sobre los Oscar. Y la información aquí en La Rosa, los vientos, la información sobre cine tiene un nombre, el de José Manuel Esquivano, a quien ya saludamos, José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola, ¿qué tal? Muy Estamos bien. Muy emocionados. Pues bueno, sí, hombre. La alfombra hombre, roja, ya ha eh, empezado, ¿no?, la gala. La alfombra roja lleva ya como dos horas y pico desfilando pues toda la plata mayor del Hollywood del momento, bueno, del Hollywood y de todo el cine mundial, porque realmente hoy se da cita... La, la fiesta del cine americano, pero es la fiesta del cine de todo el mundo, porque además todo el mundo ve esta ceremonia por televisión. Cuestiones, eh, dos cuestiones eh, fundamentales. La primera es, eh, ¿quién puede ganar a la mejor película? Hay muchas opciones, parece que sí. está por delante 1917, pero también está ahí como una de las grandes favoritas, se una vez América... Pero también la figura del Joker se encuentra... Ha sí. ganado mucho y la figura del Joker está ahí. Esa es la película más nominada. Pero en las últimas horas ha cogido mucha fuerza la película coreana Parásitos. ¿Quién va a ganar? ¿Quién crees que puede ganar Ese bueno, pues Oscar, este... el Oscar grande? <risa> Hombre, yo creo que este año va a haber yo creo que pocas sorpresas. Porque si hace 15 días parecía que el Joker era la gran favorita... La verdad es que en 1917 le ha ido ganando el terreno, ha ganado todos los últimos premios y parece que es la mejor eh, cualificada de todas. Bien es verdad que Parásitos, la película coreana, está encantando a todo el mundo. Hace unos ratitos estábamos escuchando las declaraciones en la alfombra roja. Bueno, Parásitos es que le gusta a todo el mundo. Les ha parecido una revelación. Ha estado hasta en mil pantallas en Estados Unidos, algo verdaderamente para una película coreana yo creo que de todas maneras Parásitos se va a conformar con el premio el Oscar a la película internacional como llaman ahora y la gran ganadora de la noche seguramente será 1917 a mí me gusta un poquitito más Joker que me parece una película de una profundidad y de una intensidad extraordinaria pero también 1917 es una gran película, no se puede discutir y la segunda cuestión es ¿se hablará español esta gala? De los Oscars. Bueno, ya he empezado hablando español. ¿Habrá más español o no? Hay dos películas eh, con eh, representación importante, con nominaciones importantes en dos películas sí. españolas, Dolor y Gloria por un lado, y por supuesto, para mejor película de animación, uno de los Oscars grandes para Klaus... Yo creo que Dolor y Gloria tiene pocas posibilidades, la verdad, el mismo Almodóvar lo reconocía hace un ratito en la, en la alfombra roja, la ganadora va a ser Parásitos, pero Klaus, la película de animación, yo creo que tiene casi, casi, casi todas, todas las bazas para llevarse el Goya, para mí, para mí, fíjate, eh, la gran enemiga es la película francesa, ¿dónde está mi cuerpo?, uh -huh. una película también pequeña, también, eh, vamos a decir, europea, latina, ¿no?, europea, Pero la verdad es que las opciones de Klaus aumentan por momentos. Le ha encantado a todo el mundo. Han hecho una buenísima campaña de promoción. No vamos a traer ese Oscar a España, hombre. Yes, y es, y eso además una, una película que tiene mensaje, que te deja ahí. Hombre, pensativo. sí, sí, sí. Como comentábamos ayer, no deja de ser una película de animación, quizá destinada en, primer, en primera instancia al público infantil, pero es una película que entiende perfectamente y que está también destinada al público más adulto. Una película que lo tiene todo, tiene el diseño, tiene una estupenda producción, Tiene, como tú dices, Silvia, un mensaje muy interesante y además es una película que yo creo que es eh, para todo el mundo, para todo el universo. ¿Quién no puede entender este mensaje de, de, de Santa Claus y sus colegas? Es universal. Ojalá se yo el Oscar esta película española, candidata nominada Klaus, en una noche en la que también sabremos quién se iba al Oscar. ¿Quiénes son los favoritos? A mejor director, mejor actor, mejor actriz, José Manuel. Pues sí, hombre, San Méndez yo creo que tiene también todas las papeles letras, estará un poco más discutido por lo menos un poco más que lo de los intérpretes, Joaquín Phoenix y René Weger se van a llevar cada uno su Oscar, yo creo que todo el mundo lo sabe, todo el mundo está de acuerdo y en cuanto a los secundarios pues casi exactamente igual, Laura Dern y Brad Pitt están tan bien clasificados, están tan en la, en la mente y en la boca de todos que sería un sorpresón que no tuvieran el Oscar estos cuatro, los cuatro grandes intérpretes, por otro lado personajes y papeles absolutamente merecidos todos. Como merecido es, aquí nuestro Oscar para José Manuel Esquivano, nuestro hombre en el mundo del cine. José Manuel, muchas gracias. Oscar al Encantado. mejor crítico. Bueno, muchas gracias, hombre. Encantado de estar en vuestra compañía como siempre. Un abrazo para todos. La 1 y 44 minutos, comenzamos.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 de Zona Cero que comienza ya mismo una noche especial, una noche que mira América, pero que también os contamos aquí desde Madrid, desde los estudios de San Sebastián de Los Reyes, de ondacero con Manuel Carbellal, Manuel, muy buenas Robert De Niro <ríe> Mi amigo Bob eh, y La gente La gente no lo sabe Pero Manuel Carvallal Es que a mí me recuerda muchísimo Ha ganado Oscar Es uno de los actores eh, más eh, conocidos eh, del mundo Es un personaje muy importante Pero me recuerda mucho Mucho, mucho, físicamente A Johnny Deep ¿Verdad Manuel? Es ¿Verdad ¿El Juanjo? Que se parece mucho Ahí lo de, ¿cómo es eso? De recuerdos implantados, ¿eh? Sí, sí. Lo de, ¿no? La deformación de no, recuerdos, ¿cómo eso, funciona? En piratas del es, Caribe Claro, claro, yo le recuerdo a Jack Sparrow, más bien. que Más que a... No, a Bonilla, no, no. no, no o sinvergüenza, no. en yo que está diciendo no es sinvergüenza. a Johnny Depp, a Johnny Depp, digo, veo a Manuel. La gente, el mota que, no, que tiene gradúate, Manuel, el mota que tiene Manuel... Hay ofertas en ópticas ahora muy interesantes. Sí, sí, sí. El mota que tiene Manuel es el guapo. Eh. Es ya, el ya. guapo, ¿Sí? pero sabes que los motos a veces es un poco irónico. No, la pregunta, no, no, no, no, no. La pregunta es, si ¿sí él es el guapo, ¿quién es el feo y quién es el malo? <risa> es que aquí en el reparto de papeles podemos salir muy al parado si ya está cogido el guapo. <risa> bueno, ¿y qué dicen los algoritmos sobre la informática, sobre lo que va a ocurrir esta noche? Estamos antes de la ceremonia, la 1 y 46 minutos. ¿Y qué es lo que dice la informática de los algoritmos? Las eh, predicciones informáticas, las predicciones Bueno, basadas en una serie de hechos, ¿eh? no en una serie de creencias y no en una serie de gustos, ¿eh? basadas en una serie de bueno, pues, de datos. Sí, bueno, yo, yo, creo que además este año, porque otros años se lo hemos ido haciendo, y a mí es una cuestión que sabéis que, que me suele interesar todo lo que tiene que ver con la computación, el tratamiento de los big data. ...y todo lo que es informática predictiva... ...y la verdad es que casi todos los años... ...ha habido siempre determinadas empresas... ...que se dedican a este tipo de... ...de acciones... ...de, de este tipo de programas... ...y además de una manera también para exhibirlos... ...para mostrar el alcance que tienen... ...la, la veracidad que pueden eh, aportar... ...y solían hacer este tipo de empresas... ...bueno, las grandes... ...siempre predicciones en función de esos datos... ...yo este año no me lo he encontrado demasiado... ...la verdad, no he encontrado así... ...ninguna gran marca que haga la predicción... ...no sé si también... quizás. Por porque a lo mejor alguna de las quinielas está bastante más clara. Pero sí que, por ejemplo, la vanguardia ha tirado un método un poco más eh, tradicional que ha sido, eh, en un artículo de, de esta semana, eh, dicen que hay una especie de ley no escrita, también lo ha estado comentando un poco escribano ahora, que hay una ley no escrita que dice que la candidatura que suele ganar los Oscars es aquella que ya ha ido acumulando una serie de premios en otra serie de certámenes cinematográficos a lo largo del año. ¿no? Y la vanguardia lo que ha hecho ha sido... Eh, ponderar, dar una serie de, de puntos a cada una de las películas en función... Si es un algoritmo. Bueno, Pasado es un cálculo. De hechos, sí, es, supuesto, es un cálculo. Todos, pero es un cálculo informático. Sí, bueno, informático, pero también en este caso, como no es, no tienes demasiados datos, también lo puedes hacer prácticamente a mano, ¿no? Pero vamos, que, que lo que han hecho ha sido... ¿Ha eh, hecho la cuenta la vieja o cómo lo han Sí, hecho? Lo, que, lo que hacen es... Yo digo que siempre se suele decir que si tú ya vas acumulando una serie de galardones en diferentes certámenes, pues en los Globos de Oro, en los BAFTA, que es como ah. los Goya eh, o los Oscar eh, ingleses ¿no? de Gran Bretaña, o los premios del sindicato, Que de, de cine, pues si tú vas acumulando hay una serie de premios, o en función de qué posición vas quedando en estos o si estás nominado o no estás nominado en estos premios es más probabilidades claro, luego se va, confía, se va eh, comprobando que en las últimas décadas se ha ido cumpliendo, que quienes han quedado mejores en estas en estos eh, reconocimientos, pues al final han ganado los Oscars, y entonces en, siguiendo esta pauta ellos lo que han hecho ha sido justamente eso han atribuido una nota a cada una de las candidaturas en estos tres premios que comentaba en los Globos de Oro, que son los concedidos por la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, los BAFTA que decía, y los premios del sindicato y luego también han concedido Medio punto en los otros premios que tienen menos relevancia, que serían, por ejemplo, el que está de creando tensión, Juanjo. Juanjo, ¿qué dice ese algoritmo? Que te esperes. El, el, el, ya terminó. La, la crítica cinematográfica, la asociación de críticos de cine de Los Ángeles, y la, la, la, también la Asociación de Críticos de Cine de eh, Nueva York. Estos vale. son los tres, el los algoritmo seis, que dice. Los tres Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues que en el caso de ¿A la que va película, a por la, la película, en el caso del corto, ¿no? de del maquillaje, no, no. Eh, el Oscar a la mejor película sería para, además con bastante distancia, porque saca, seis, saca dos puntos y medio por encima de ¿Opciones? la segunda. La, la, la, la primera sería 1917, sería o sea, que ganaría. Con José Manuel. Claro, la vale. segunda sería Eras una vez en Hollywood. Y llevamos, la... espera, 1917 Llevamos ya dos, dos puntos Sí, y luego, bueno, pues ya las demás en el, en La tercera serie irlandés Parásitos la cuarta y Joker la quinta A mí me gusta mucho Las Parásito. posiciones eh, Quería que le dijeras eh, Ese algoritmo informático, esa predicción Informática es de sesismos eh, No es eh, un juego de críticos Es una cuestión informática Es una predicción sobre hechos eh, reales Puede ganar 1917 Pero en esa lista Está en el segundo puesto una película que ha inventado la historia. La historia sobre el asesinato más importante de la historia de Estados Unidos. El asesinato de Saron Tate. El asesinato protagonizado por Charles M. Manson. La película era hace una vez en Hollywood. Teóricamente esa historia sobre Manson es absolutamente falsa, pero... ¿Quién nos dice que la historia oficial lo que creemos es sobre Manson? Porque el otro día, Manuel, nos lo demontaste totalmente. sí, claro, porque eh, yo la verdad es que es la única película de las candidatas que he visto este año, y por tu culpa, ¿Ah, sí? Por, sí, sí, claro, porque por tú tu, recordarás culpa, por tu culpa que, que decías a al ¿no? final del verano del año pasado. Como se iba a celebrar el 50 aniversario de, de la matanza de Cielo Drive, de Sharon Tate y sus acompañantes, me dijiste, oye, ¿por qué no te animas a escribir algo sobre lo de Manson? Y me complicaste la vida. ...porque empecé a meterme, a meterme... ...ya sabes cómo es Bruno, me refiero a Juanjo... decía, oye, ¿cómo va lo del artículo? No, no, es que he encontrado una pista, es que he encontrado aquí una cosa... ...es que me han hablado de una hermana de Patricia Kengwinkel en España... ...es que ha aparecido un periodista que ha sacado un libro revolucionario... ...sobre Manson y se fue demorando, se fue demorando... ...y se fue demorando hasta este mes. ¿Por qué? Porque eh, hay un periodista que le ocurrió exactamente lo mismo su directora le propuso hacer un reportaje enfocado precisamente al mundo que hoy es protagonista, al mundo de Hollywood, ¿Sí? eh, para una revista de Los Ángeles en el 30 aniversario de la muerte de Saronte y y él empezó a investigar. Y esto es lo que pasa cuando empiezas a investigar, que empiezas a encontrar pistas, que una pista te lleva a otra, otra otra, otra otra y al final y aquí, le dijo como a su eso directora, no te gusta. exacto, al final le dijo a su directora, mira que para el 30 aniversario no va a estar el artículo mm. ni para el 40. Estuvo para el 50. Tardó 20 años en terminar su investigación. Y en esa investigación lo que él plantea es que todo lo que nos han contado sobre Charles Manson, no solo eh, Tarantino, sino toda la historia claro, oficial, eh, la historia se oficial parece tanto a la realidad que como él que él no ejecutó el asesinato, sino que lo mandó. Eso es lo único cierto, en cierto modo, ¿no? Pero es que un asesinato es satánico pero lo que nos contaste es que era un asesinato que puede tener mucho que ver con el proyecto MK Ultra. Sí, sí, y no sé si una serie de absolutamente, cosas. Absolutamente, con los servicios de inteligencia. Eso es lo que explicaría... Por un lado, que Charles Manson, o sea, oficialmente, en la historia oficial, nunca mató a nadie. Uh -huh. Y a pesar de no haber matado a nadie, fue condenado, la cárcel toda la vida. A, fue condenado a la pena de muerte. Sí, Él, sí. Como, los, como los ejecutores sí. materiales... Ah, pero, sí. como... pero tú decías que era como un confidente. Claro, a eso voy. Lo que ha descubierto eh, ton O'Neill, que he tenido la suerte de poder entrevistarle hace unas semanas es que eh, Manson aparece en el pleno desarrollo del Proyecto Caos. El MK Ultra es muy conocido, se ha hablado mucho, ¿no? Pero hay otros proyectos, tanto en el FBI como en la CIA, como el Proyecto Caos o Cointelpro... Que en aquella época en la que los Estados Unidos estaban obsesionados con la Guerra Fría, con la amenaza comunista, la CIA y el FBI hacían lo que les daba la gana. Entre otras cosas, reclutar a presidiarios, no solo para hacer experimentos con sus cerebros, sino para que se infiltrasen en grupos subversivos, o lo que el gobierno de la época consideraba subversivos, como eran los movimientos de reivindicaciones sociales, los movimientos feministas, los movimientos animalistas, el movimiento hippie y todas las preguntas que durante todos estos años no tenían respuesta porque Manson hacía lo que le daba la gana Manson salió de la cárcel siendo literalmente un paleto un ignorante o sea prácticamente no sabía leer ni escribir porque cuando sale de prisión llevaba más de la mitad de su vida encerrado y es capaz de crear de la nada en unos meses un grupo de fanáticos dispuestos a matar por él siendo, no no era Brad Pitt que lo estamos viendo ahí, hombre, por Brad Pitt se entiende que a, a alguno pudiese llegar a matar pero Manson que era un tío era un tapón, no era un tío guapo no era un tío carismático, no era un tío inteligente no Igual que tío... ese que estás viendo en la oh. tele no es Brad Pitt ya, ya sabes que yo sin gafas sin sí, sí. Tía, no me No, no, no, no estaba ha hace un instante y, con él Y... y, y, y, y, y, y Cuando él sale de prisión, hay un montón de cosas documentadas, increíbles, inconcebibles. Por ejemplo, eh, cuando él monta el primer grupo, está, van en un autobús, ¿no? Y, un, y de repente, estando en libertad condicional, él no podía salir del Estado y salía del país. Es una cosa increíble. Los encuentran, de repente un sheriff un día encuentra el autobús tirado en el arcén, echado en el arcén, Y todas las chicas de Manson en pelota picada, desnudos, con un bebé, acababa de tener a su primer hijo, Valentín, con, con Mary Krueger, que es una historia alucinante la historia del hijo de Manson, de uno de los hijos de Manson, y sale en la prensa. Tú puedes decir, bueno, es que a lo mejor los responsables de la libertad condicional no se enteraban de estas travesuras, no, no, es que salió en todos los periódicos grupo de hippies en pelotas con un autobús y un bebé, bebé que mientras Manson tenía que ir a, al calabozo a prestar declaración y salía al día siguiente, le cuidaba su oficial de la libertad condicional. O sea, una, unas cosas inauditas, ¿no? Una semana después del asesinato de Saronte y tuvo una redada en el rancho que además quien ha visto la película, creo, cuando conoces la historia real, Tarantino ha recreado momentos muy concretos de la historia de Manson, fascinantes, muy interesantes, muy interesantes, que, que ocurrieron realmente, ¿no? Y ese rancho que aparece es el rancho donde vivía esa comunidad y donde una semana después del asesinato de Sharon Tate, cuando toda la policía de Estados Unidos estaba buscando al auto, imagínate que eso ocurre hoy en Hollywood, uh -huh. que alguna de esas estrellas que estamos viendo hoy en los Oscars aparece, no solo asesinado, asesinada, sino asesinada estando embarazada prácticamente de nueve meses. Y aparece asesinada en su mansión, imaginaros, no, no quiero dar ningún nombre, ¿no?, pero que cualquiera de estas estrellas que estamos viendo ahora, que eso ocurriese hoy. La conmoción en Hollywood y en todo el mundo fue brutal, ¿no? Claro. La, toda la policía le está buscando, detienen a Manson y a todo su trupe. Una semana después, Con coches robados, con tarjetas de crédito robadas, con menores de 14 años que, de las que abusaba, con drogas, con armas, y al día siguiente ya está suelto otra vez. O sea, eran cosas inconcebibles. Lo que plantea O'Neill es que quizá la respuesta está en la vinculación que tenía Manson con la inteligencia norteamericana. Y eso es un mazazo para para la historia oficial. Una historia oficial que no siempre hay que creerse a pies juntillas a Juanjo. Eh, sobre ese tema y sobre todo... No, no, pero es, es muy interesante porque justo también en, en noviembre pasado salió la biografía de, del que se considera el gestor de, del proyecto de Macarultra en Estados Unidos. Y es un tal Gottlieb. Era, brujo, le llamaban el buru, el hechicero, concretamente. Y, y el título del libro es, para que nos hagamos una idea, es El envenenador en jefe de la CIA. No solamente... ¿Sabes cómo le llamaban, cómo era conocido en Estados Unidos? Como el Mengele americano, mm -hmm. imagínate. Sí, y, y esa biografía es eh, absolutamente extraordinaria porque, porque mm, empieza a poner nombre concreto a quién es el que estaba detrás y empieza, han, han revisado el, toda la documentación de todo el proyecto Mecha Ultra. Por ejemplo, una de las cuestiones más interesantes es cómo la CIA compró todo el LSD que había en el mundo en aquel momento por 240.000 dólares, nada más aparecer el LSD, para distribuirlo en todo el mundo ¿Sí? contracultural de Hollywood. Y muchos de los que eh, se inspiraban con el LSD, haciendo composiciones musicales, poemas y tal, sin Cuenta, estaban siendo financiados por la CIA para ver cómo, que, cómo les afectaba la dosis de ese, ese psicotrópico. Es un poco con, conspirano y con esto que dices, ¿no? Que no, no, no. se utilizó la droga y se metió la droga a propósito para... Pues, eh, es lo que pone es lo, que, lo que, el lo que pone, la gente que un poco rebelde así la biografía la ha hecho un periodista americano que tiene varios galardones o sea que tampoco va de sensacionalista y es mm, bastante es que tiene pruebas vamos, sí, sí, sí, está sí. manifestando eso no, la historia del MK Ultra es mucho más espedulnante y hmm. terrible por real que ninguna conspiración de Chichinago de estas de las que estamos acosados. Escuchamos eh, las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después eh, continúa la rosa, los vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos en la zona cero en la tertulia, zona cero en la rosa de los vientos. Seguimos en la sintonía de Onda Cero Radio, las dos y seis minutos con Tertulia Zona Cero, con Manuel Caballal, con Juan José Sánchez con Josep Guijarro. Una noche intensa, especial, un ojo puesto aquí, el otro en Los Ángeles, en la noche de los Oscars, Josep Guijarro también está con nosotros, Josep, muy buenas, ¿qué tal?, Muy buenas noches. Que habías ido a Hollywood, ¿no? Por eso no has entrado Estaba, estaba pendiente, ¿no? Que va, que va. Yo estaba escuchando <risas> La Rosa de los Vientos, pero esperando a que alguien me dijera, hola, estoy aquí. Estoy, estoy aquí. Oye, la escritura en Sudamérica. Nueva información, nuevos datos que nos hacen un poquito reescribir la historia. Así es, porque hay un arqueólogo mmm, que se llama Gori Tumi Echevarría y que es el presidente de la Asociación Peruana de Arte Rupestre que lleva desde 2009 estudiando unos petroglifos que están en Checta. De hecho, son un recurso turístico que están en el distrito de Canta, en la provincia del mismo nombre. Lo de Canta es que me hace gracia que te diga, ¿no? Eh, en el departamento de, de Lima. Estos petroglifos están... ...a solo un kilómetro de, de Santa Rosa de Quives. ...alrededor de los mil metros sobre el nivel del mar... ...y son petroglifos que están muy dispersos entre sí... ...y este arqueólogo eh, considera... ...que el, el logro más importante de su investigación... ...está en haber efectuado una cronología... ...de esas figuras representadas en los eh, petroglifos. ...que ha dividido en cuatro etapas... ...una primera que estaría entre los 2500... ...y el, do, y el 2000 a.C. Se, ...se trataría de eh, sencillos huecos... ...o hoyos en las piedras... ...una segunda fase que considera... Eh, ...desarrollo de escritura... Que estaría en el intervalo de los dos doscientos hasta el mil antes de Cristo y que estaría representada pues, por formas geométricas, ya sabes círculos, puntos, cruces, espirales líneas de, de, de todo tipo, ¿no? Y eh, una tercera fase entre el 1200 y el 600 antes de Cristo. en el que ya aparecen motivos seminaturalistas. y la última cuarta fase, del 800 al 200 antes de Cristo, que está representada por imágenes de serpientes. Pues bien, esta datación lo que haría es eh, retrotraer la aparición de la escritura en el Perú. ...hasta 5.000 años a, atrás y mm, este es el logro eh, que digamos eh, tiene la investigación de este eh, Gori Echevarría... ...que eh, aparece ya bastante en eh, prensa y que supongo en breve eh, hará públicas en mm, revistas científicas... ...en publicaciones especializadas estos hallazgos de esta cronología que estamos explicando... La cronología que estamos explicando que se puede cambiar, que está cambiando gracias a este descubrimiento que nos ha contado aquí en Las Rosas Vientos en Josep en Quijaro. Estamos hablando de América. Eh, Manuel, por cierto, Manuel, están colocando en Twitter algunas imágenes de Johnny Deep. y efectivamente se confirma ...la realidad, eres clavadito... ...clavadito, bueno, no, sí, hubo uh, una no. castaña... ...sí, sí, no, no, no, <risa> no... ...no, es verdad, es clavadito... ...perdemos Se credibilidad, mucho, diciendo mucho. esas cosas... ...perdemos credibilidad, porque no, la gente no, lo comprueba... No, ...perdemos credibilidad, no... ...hay, hasta Silvia ha dicho... ...pues es verdad... ...uy, es que yo no, no he dicho nada, lo he muy visto y digo, digo... ...está muy guapo, yo, ni, mira, yo digo lo que... ...lo que comentaba mi hermana Esther... ...por cierto, saluditos... ...yo a las 8 de la mañana... Soy rubia y con ojos azules. pues es lo mismo que tú. <risa> yo no quería reconocerlo, pero es verdad que en las escenas de riesgo, cuando hay las películas de Johnny Depp, en realidad soy yo. Yo a Johnny Depp soy lo que Brad Pitt a Leonardo DiCaprio <risa> en, en la película de Manson. Espero que pues no sea la por la dentadura Entonces, de Jack Sparrow. Hombre, ¿no? si, si le echas mucha imaginación, puedes alguna cocina A ver, tú imagíname con unas trenzas, con el gorro de pirata, con... Pues ya no no, no, no saldéis con coñas, es verdad. Te, te, te, digo, te digo una cosa, independientemente ya del, del tema que está diciendo, Además, estás hay... ahora mejor, porque este hombre ya está muy deteriorado. Eso sí, ¿verdad? ¿eh? eso Entonces, es verdad. ahora tú... Y eso que él intenta... Ahora, en realidad, es mejor que no te diga que te parece porque Lo mejor es que mejor. se parezca Johnny Depp a, a, a Manuel. Eso sería lo mejor la para él. es que él. Él, él intenta conservarse en alcohol, Pero por claro, dentro. Claro, es un que problema que entendió mal. Cómo Oye, funcionaba. Manuel, que le está pasando a los colibrís en América? Ya que nos ha hablado Yusef de Sudamérica, están desapareciendo allí también. Bueno, ahí, ahí, hoy vamos a hablar mucho de, la magia, de ¿no? América Latina. Sí, esto es una cosa eh, sorprendente, sorprendente. Hasta las asociaciones eh, ecologistas ahora se interesan por el mundo de la brujería y de la magia a raíz de un trabajo que acaba de publicar en National Geographic una periodista de investigación, René Ebersol, que ha dedicado los dos últimos años a investigar, el, ella empezó a investigar el tema del tráfico de aves, ¿no? del tráfico ilegal de, de animales y eh, particularmente de aves. Y se encontró con una historia absolutamente alucinante, y es que... Eh, las Cierto tipo de aves, fundamentalmente los colibríes, están considerados ya una especie en peligro de extinción en México por la brujería amorosa. Porque, Uy, fíjate ahora que va a ser dentro de nada el 14 de febrero, pues madre fíjate, mía. Pues mira, esta, A mí me, me parece muy interesante que toquemos este tema porque mm, seguramente algunos de vosotros conocéis el mercado de Sonora en México, creo que Josep si, si lo conoce, que es un centro, sobre todo la parte posterior es como una especie de Ikea de la brujería uh -huh. en México, con montones de puestos, sí. con todo tipo de eh, imágenes, de hechizos, de, de sortilegios, y hay uno Me de no los más... para andar por ahí, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé. <ríe> y, y además, uno, y, y uno de, los, de los servicios, con diferencia, más solicitado, son los amarres. Los amarres, ese, ese ritual en el que un queretino se cree que por pagarle a una bruja una cantidad determinada que puede orbitar en torno a los secretos bueno, pesos... igual no sé es la bruja o el brujo no no el queretino es el brujo que sí. se cree que porque le hagan un claro. yuyo se va a cepillar a la secretaria no. o a la vecina del sí, tercero, sí, evidente... por evidentemente, por eso digo que es un queretino Y, pero es algo tremendo, que, que, con una cantidad de, de mercado Directos, sorprendente. ¿no? Y el ritual, es que más habitual se hace precisamente con dos colibríes, un colibrí macho y, un coli, y una colibrí hembra, que son sacrificados, que Perfecto. son co colocados dentro de una especie de petate. Eh, bueno, unas, eh, lo importante es que eh, se tienen que matar esas dos, esa pareja de colibríes para esa, esa ceremonia, Pero no solo se hacen en Sonora, sino que lo que descubrí esta investigación es que desde Sonora se exportan, sobre todo a Estados Unidos, miles de cadáveres de colibrís para que los brujos en otros países, fundamentalmente, repito, en Estados Unidos, también realicen esos mismos amarres, esos mismos rituales. Mm -hmm. Y ha llegado a, llegando a pagar hasta 600 pesos cubanos por uno de sus trabajitos. Y ha llegado ya la situación a tal, a, a tal nivel que se ha producido una disminución de las 58 especies de colibríes que existen en México a causa precisamente de este tipo de rituales de magia que coloca a esta especie al borde de la extinción. Fíjate, cosa más alucinante. Pues sí, porque, eh, vamos, ellos no tienen la culpa de nada y, y están siendo las víctimas. Y, y por mucho amarre que haya, si, si no te quieren, no te quieren. Además, en, a mí me parece, en, en, en el reportaje donde yo he esta información, el autor es muy elegante yo no lo soy tanto, él es muy elegante al decir que bueno, que en el mercado de Sonora eh, se realizan rituales que tienen su origen en el conocimiento y los distintos sistemas de creencias de culturas prehispánicas, pero la realidad es que la mayoría de quienes los llevan a cabo en ese mercado hacen una apropiación cultural descontextualizando la práctica y al mismo tiempo engañando a los visitantes más incautos para sacarles la pasta. Por cierto, no, este ha acertado, ¿eh? que déjame, el actor secundario sirvia, ha, ha ganado Brad Pitt. A, déjame Silvia hacer una reflexión al hilo de lo que está diciendo Manuel, que me parece muy interesante, y es que el problema de todo es eh, el capitalismo, la industrialización, la globalización, y me explico. Eh, En la medida en la que estos eh, chamanes, que seguramente hace 500 o seiscientos años o mil años hicieran lo mismo que ahora, las sociedades eran eh, mucho más pequeñas. Es decir, los colectivos, humanos, y por lo tanto, la cantidad de gente que iba al chamán a hacerle un amarre de amor, pues a lo mejor podía suponer una pérdida de un 1% de esos animalitos. En la medida en la que ahora... Eh, vivimos masificados en las grandes ciudades y se ha exportado todo esto como una especie de eh, pseudo ¿no? De, de todo lo que viene del chamanismo es auténtico, todo lo que viene de las selvas es uh -huh. auténtico, eh, estamos, de alguna manera, eh, fomentando, promoviendo estos cultos que ahora no tienen ni pies ni cabeza en una sociedad tecnológica, industrializada, eh, aparentemente culta, y sin embargo llegamos a este extremo de lo que nos acaba de decir Manuel. Sí, Me el rollo de la brutal, tradición ¿no? Oye, al Que esto está ocurriendo aquí en España, recordar que hace un par de años el, todo el señor presidente de un club de fútbol de este país, de España, pagó una fortuna... ...no sé si os acordáis de aquella historia... ...a una vidente aragonesa... ...pero una pasta porque él quería cepillarse a una secretaria que tenía, entonces pensó que con el yuyu que le iba a hacer la bruja, pues iba a, a trincar a la, a la secretaria. Como evidentemente no funcionó, lógicamente, no se comió un colí. Se el, la no, pues exactamente, se plantó en casa de la pitonisa con una pistola y con dos amigos para que le devolviese la pasta. Lógicamente, la pitonisa lo denunció y al final se quedó sin la pasta, sin la secretaria y sin la pitonisa. Y la, y la pitonisa no lo vio venir. Pero esto ocurrió. No. Sí, es que que las capacidades de la pitonisa eran como las del pobre colibrí. Y la siguiente noticia es apta para la metáfora. Se pueden hacer cualquier comparación, cualquier comentario, porque esa noticia nos dice que andar hacia atrás es saludable. Pues, de la, no, pero que, oye, que es que, que es algo que empezáis, tenéis que empezar a, a, a, vamos, yo me voy a apuntar, no es por nada, porque eh, es una doctora que se llama Teresa Sola, dice que a ella constantemente le llega a la gente con la espalda fatal, y bueno, pues ella eh, está haciendo muchísimas eh, terapias para deportistas, Y resulta que dice que el cerebro, cuando no está todo lo que debería de equilibrado, de que estás estresado, que estás, pues incluso pues, no, sé, no sé hasta qué punto, depresión o ansiedad tal, pues que se refleja en dos puntos físicos, en la espalda y en el tubo digestivo. Entonces, una de las cosas que ve que está funcionando muchísimo no es que hagas ejercicio hacia adelante, que al fin y al cabo la vista es la que te está dando la pauta, no es intentar andar hacia atrás y al ser posible esa media horita que te dicen que es fantástica para mantenerte en forma hacerlo, eso sí, claro tiene que ser que alguien esté un poco mmm, al tiempo vigilándote porque una cosa es que te mejores y otra cosa es que te pegues un traspiés no, es que... y ya te de, te vamos te dejes destrozar además en una sociedad ahora que vamos mirando el móvil todo el rato que puede salir mal una sociedad mirando el móvil y caminando hacia atrás no puede salir nada mal nada, mira, tú te... te... Eso, te vas poniendo directamente unas gafas de estas virtuales y ya está. No, pero lo, no que, te, lo que te dice no, ella, es el desarrollo del tercer ojo. Y lo asegura es que el andar hacia atrás despierta el lóbulo temporal. Que está relacionado con el habla y con, y con la memoria y luego también te hace eh, que tu musculatura pues eh, la llama la neuromuscular porque lo que te hace es una conexión entre tus neuronas y tus músculos de tal manera que tu cuerpo, tu columna te hace estar como más equilibrado. No estás tan haciéndolo en plan automático, porque le estás viendo y vas tal cual. No, no, no, te hace estar de una forma que al final le colocas las piernas mejor, colocas la espalda mejor, de tal forma que se te va quitando ese dolor de espalda. Y a la vez eh, tu cerebro también se está equilibrando y se te va quitando ese estrés. Eh, sobre el tema del tubo digestivo, no especifica, pero los resultados le, le, le están dando y le están funcionando. Entonces cada vez más gente está empezando a poner en, en práctica esta tendencia y, y bueno, pues eh, ¿por qué no? El, el intentarlo, si resulta que además de quitarte el estrés, se te quita el dolor de espalda, Te pones estupendo o estupenda de cara al verano y empiezas a hacer amiguitos, todo el mundo mirándote. <risa> en, el, en el camino de Santiago, que lo claro, pueden hacer de Roncesvalles Claro, atrás, imagínate. Entonces, oye, es pues, pero que, es vamos, increíble. que tiene su base científica, que no es una cosa así peregrina que se lo ha inventado. No, no, que, que es así. Yo lo de cual... hecho, creo que hay una un deporte que que es eso correr hacia atrás retro running sí, o Sí, sí, no, ¿no? y, ¿no? y, pero hay, pero una, y sí, hay una y hay una campeona sí, sí, sí, española. ¿Ves? Fíjate, ¿ves? Yo o sea, si a mí me sonaba Que había un, una disciplina, no sé si olímpica o no, pero... Que se... va hoy, a ser olímpica? Hoy, no, no sé, olímpica oye, no sé, pero por ejemplo, hoy eh, salía en... O sea, las en, son serias. En antena de sí, televisión, e sí, sí, el y, informativo... Y mira para el frente. Salía, la, salía la, campe, la campeona y les decía a la gente cómo tenía que hacerlo, y, y bueno, pues eh, ella eh, lo que ha hecho ha sido, pues eso, sacar unas puntuaciones, unos objetivos muy muy importantes y, y le está yendo fenomenal. Así que ya sabéis, ¿la nueva moda? Camina, chicos, somos, somos, somos muy correr, modernos, ¿eh? Y dicen que correr hacia atrás ya es... Jo, somos muy poderosos. Imagínate leche. cuando veas a alguien a pasar el paso de cebra al revés, mirando el móvil sí, y además eh, corriendo hacia atrás. Sí, pues sí, es. Pues, sí. sí. o, o, o, o el otro, pero uno tiene que ir al psiquiatra. atrás. ¿El que lo ha visto o el que lo ha hecho? Bueno, si lo haces muy deprisa, igual consigues viajar en el tiempo. Claro. Sería fantástico, ¿no? Oye, por cierto, esto que vamos a escuchar está grabado desde la cumbre de una pirámide en América. Ojo, atención, lo que vamos a oír está grabado con las primeras luces, ahora lo contamos, de una pirámide en América. Y uno de los que está aquí en la mesa lo ha grabado. Esa lo, lo ha vivido, lo ha vivido. ¿Y esto lo has grabado tú, Josep? No, eh, perdona, Juan. Yo pues, no, yo, pues... yo no. Ahora he tenido un retrorran de estos alucinantes. Porque digo, joder, igual lo he sido yo, pero no me he dado cuenta. No, ¿no? ¿una mala... le mira, le mira se lo dice. Una mala noche la tiene cualquiera, Josep. No sé ¿Qué te pasó Y por cierto, por cierto, en Los Ángeles, ahora mismo, ahora mismo, en Los Ángeles, se está entregando, están los nominados, el Oscar a la mejor película de animación. Hay una película española, Klaus de Sergio Pablos de Atresa y Media Cine ahora mismo eh, se va a entregar ese Oscar, uno de los importantes uno de los premios importantes de la noche, Klaus, es una de las nominadas, es una de las películas eh, que puede ganar este Oscar la película Klaus, eh, la película española Juanjo eh, bueno, sí, he estado eso, esta ulti, estos últimos días en, eh, ahí en Guatemala viendo animación además viendo <risa> Ahí en Guatemala, como si fuese la avapiés ¿no? Bueno, ahí, ahí en ha, Guatemala, Guatemala. Es que Estábamos viendo a ver si le daban el premio al, al corto Guatemala te refieres el país, ¿no? El país. ¿No? Es un barrio, <ríe> una cafetería de tu pueblo sí en la... ha, ha ganado Toy Story, creo ah, Toy Story 4 Pues sí, la, he estado estos, estos días allí Es un país que no, que no conocía, he estado poco tiempo Han sido 10 días, pero bueno, aparte de esos 10 días 5, sí que he estado en la selva del Petén Que es, bueno, pues la parte Quizás una de las partes más eh, Deslumbrantes de lo que es Guatemala Porque es también se acumula el mayor número de De, de yacimientos arqueológicos, y, y en concreto la idea era visitar uno de los yacimientos que ahora mismo está revolucionando la historia maya, que es el, el Mirador, y alguna ocasión yo creo que hemos hablado aquí de este yo yacimiento, se lleva excavando varias décadas, y está suponiendo realmente, un como digo, una, una adquisición de conocimientos muy innovadores, porque... Sí, había una historia más o menos consolidada sobre lo que era la evolución de los mayas, en lo que uh -huh. se denomina el periodo clásico, que es el, lo que conocemos de pues, Tical, Chichenizá, que es la, la época de la gran hegemonía, de las grandes pirámides, y todo lo que era el periodo anterior, denominado preclásico, pues parecía como que eh, era una sociedad maya como muy rudimentaria. Y en cambio el mirador ha venido a remover todos estos eh, informes que se tenían, todos estos estudios, porque lo que hay allí es como una ciudad, que algunos dicen del tamaño de Los Ángeles, está toda cubierta por selva, Uh -huh. solamente se ha podido escanear a través de, de láser con un sistema que llaman LIDAR que bueno aquí también hemos comentado a veces cómo funciona y, y la única manera que tienes de acceder a este yacimiento es o bien directamente por helicóptero o bien como, como yo he hecho desde la población más cercana que hay que está a 50 kilómetros y es a pie uh -huh. te metes en la, en la selva eh, ahí hemos estado cinco días Pero bien marcha adelante o marcha atrás, que eso es lo que, <risa> <risa> Si hubiera sabido esto hubiera vuelto el marcha, el marcha. con la espalda bastante mejor de, que, que la que traigo Y nada, es, eh, la idea es que tú ahí vas a, a Carmelita, que es el pueblo más cercano Donde además hay una cooperativa que funciona, no sé, una gente extraordinaria Allí es donde contratas al guía y ya a partir de ahí vas hacia, hacia el mirador y duermes en la selva Entonces lo que, lo que habéis escuchado es esto, es el sonido del despertar de la selva Desde lo alto de la gran pirámide, una pirámide que ahora mismo es considerada la pirámide más grande del mundo maya Eh, tiene, creo que son 77 metros de momento Lo que más o menos se puede ver Está cubierta de, de maleza Y en la cumbre te colocas mirando a otra pirámide Que está perfectamente orientada a este oeste Y es donde ves amanecer Y, y bueno, es mm, fa fabuloso Porque pasas del silencio de la noche de la selva Que la selva tiene muchísimos sonidos eh, Y muchos ritmos Y no te diciendo, da miedito No, la verdad es que no, no tuvimos, o sea, yo no tuve sensación de... de y eso que duermes, bueno, algunos habéis visto las fotos y tal, duermes en, en una tienda iglú, y hay unos campamentos que están establecidos, que son donde luego van los arqueólogos, y, y te bañas con agua de la lluvia porque la tienda iglú está cubierta de unas grandes eh, láminas de, de, de plástico, de donde coges todo el agua... ...va cayendo y que haya un reservorio de agua y ahí... ...con eso luego te lavas, como puedes, ¿no? El baño, por supuesto, está en cualquier parte, toda selva es baño... ...y, y entonces eh, la verdad es que no tienes... ...por ejemplo, y luego he visto algunos documentales sobre el Mirador, ¿no? ...y comentaban, es el lugar donde más jaguares hay... ...y lo vendían así muy en rollo ahí épico... Es muy ...no tenemos que ir en helicóptero, no podemos adentrarnos por la selva y tal... ...y yo hablaba con arrieros de allí, con la, la gente de la población de Carmelita... ...la mayoría no había visto nunca un jaguar, habían visto huellas... Pero ...y solamente es que, situaciones... Eh, hay muchas Hay dudas incluso sobre su existencia, eh, cuando aparecen filmaciones, eh, siempre hay dudas. Eh, los jaguares eh, no están cada dos por tres en la selva, ¿no? Eh, aquí los estudios que hay es que dicen o sea, que dentro hay, de, si de, hay, de América... hay, muy poquitos. Aquí lo que dicen es que la mayor, es donde se, hay la mayor densidad. Sí que mm. tienen sistemas, y o sea, cuando llaman los biólogos y tal, sí que estudian, evidentemente. Ahora se está catalogando también, más exhaustivamente, la fauna y la flora le eh, hablan de que sí que es el lugar donde hay más densidad pero es cierto que como la, la selva también tiene muchos ritmos y depende mucho de las circunstancias, decían que cuando sí que se acercan los jaguares es cuando están más desesperados y, y, de sequía, y está el les, hecho les atrae de mucho a los perros por ejemplo, la, sí que atacan a los perros claro, y las, ah, ¿sí? negras, los perros, las panteras negras hay se los comen sí, sí, sí. ¿Qué en qué cambio son? las mulas se defienden muy bien las ¿Ah, mulas, ¿sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, me lo comentan sí con la, lo mejor que te puede pasar es y no se atreven pero con los perros sí que acaban con ellos es que la selva del Petén es muy grande, estamos sí. hablando de una masa de que lleva todo el norte de Guatemala hasta, hasta el sur de México, hasta la región de Chiapas y demás, y, y supongo que estuviste es disentical, y bichitas. Es es... que, pero claro, Tical es está perfectamente ya para el turismo, es accesible, vas allí sin ningún problema, pero esto es que no hay, es que no puedes ir ni siquiera con, con vehículos, o sea el único transporte que tienes es con mulas y, y, y de hecho la vuelta la pasamos, lo pasamos un poco peor porque nos si había llovido digamos en nuestra espalda y estaba todo el camino embarrado. Entonces ya es muy complicado porque hay una antigua calzada maya, que ya ni es calzada ni es nada, está cubierta de raíces y de maleza, pero bueno, el, el tránsito de, de, las personas, de las mulas, lo va nosotros íbamos con el guía y va con machete, en algunas cosas, porque tenía que, que abrirse paso y tal, ¿no? Pero vamos que es una experiencia y el lugar es que es Es impresionante, impresionante, porque ya digo, están excavándolo, están haciendo descubrimientos, digo, revolucionario también, por ejemplo, aquí hemos hablado muchas no, veces... No, de no, no había eh, masivo, ¿no? A ver si va a ser un poco como le veréis, que al final empieza a llegar gente... llegar gente no, no, no, y, está controlado, y... solamente pueden ir ocho personas al ah. día, eh, nada más, y veis porque están las tiendas de campaña, tú, digamos, el grueso de lo que es eh, la mochila, la, llevas, la lleva la mula y tú llevas una una mochila más pequeña, pues con agua, con alimentos y tal, y, y nada más entonces, lo bueno es que hay partes que tienes que ir con el guía de la mano, porque ya directamente es que no ves el sendero y se abren muchos, muchos senderos, y hay otras partes donde la calzada está un poco más definida y ya puedes ir tú solo viendo monos, animales bueno, es que es, es fantástico, fantástico y esto que habéis estado escuchando que es esos rugidos, sí. eh, lo más sorprendente es a quién corresponden. Porque a no o sea, ¿a, a ti cuando te, te levantas por la, la te mañana. Te <risa> así. Y, y durante la noche, en ocasiones también, ¿eh? <ríe> sin levantarme. Son monos aulladores. Ah. Uh -huh. Entonces es espectacular cuando estás en la cima de la pirámide, ves todo lo que es a tus pies un océano verde, espeso, y de pronto se van despuntando los los primeros rayos del alba por la, por la cima de la, de la otra pirámide. Y empieza toda la selva, empieza a bramar diferentes, el, el sonido es envolvente. Lo oímos otra vez, ¿te parece? Y ahora que lo sabemos, eh, lo oímos y lo identificamos mejor y lo volvemos a acotar. Venga, lo oímos, lo escuchamos. ¿Sí? Insistimos en la parte de arriba de una pirámide y lo que se oyen son monos. Aulladores. Aulladores. Hay dos tipos de monos, monos araña y los monos aulladores. Es que los monos aulladores nos costó más verlos, pero bueno, sí que los, los pudimos ver. Son más silenciosos. Estos además trepan más alto. Y los monos araña sí que son más ligeros, son más saltarines, te acompañan más a menudo. ¿no? Te tiran oh, frutos y tal cuando te o sea, ven pasar. O sea, son dos vacilones. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero, pero realmente... Y luego el yacimiento en sí, ya digo, está revolucionando. Por ejemplo, una de las cuestiones que... Antes hablaba... De, de la escritura ¿no? eh, en el mundo inca el mundo inca no tiene escritura ya, veremos como el estudio que ha estado comentando Josep lo trata de encajar dentro de lo que es la, la historia de las culturas en, en el Perú. Porque los incas, por ejemplo, no tenían escritura, tenían los quipus, pero eran un sistema, hasta ahora que se sepa, de contabilidad. No está muy claro, algunos dicen que puede tener ciertas narraciones históricas, está en discusión, ¿no? Lo que está muy claro es que era un sistema contable, que es, son cuerdas con nudos de diferentes sí. colores, ¿no? Cuerdas de diferentes colores con nudos en distintas posiciones. Y bueno, yo digo una especie como de abaco, vamos a decir así, ¿no? Un poco artesanal. Pero, pero aquí en el mundo maya sí que tenemos glifos. Y hay, una, hay un antes y un después, y conectándolo con lo que habéis estado comentando antes de lo de los colibríes, eh, hay un antes y un después de, la, de descifrar los glifos mayas a antes de que no se supieran descifrar. El desciframiento de los glifos mayas ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos entran en Berlín, entran en la biblioteca de Berlín, se llevan una serie de códices mayas y son decodificados en Rusia, por una serie de, de criptógrafos rusos, a partir de ahí empezamos a leer lo que los mayas nos tienen que decir, hasta ese momento se pensaba que los mayas vivían en armonía con el campo eran respetuosos eh, bueno, pues un poco todo nueva era ¿no? ¿qué es lo que ocurre? que cuando tú empiezas a ver eso te das cuenta que son bélicos que hacen sacrificios, que deforestan bastante porque por ejemplo todas estas ciudades estaban cubiertas de estuco y el estuco es un cal, tienes que utilizar grandes hornos de leña para poder generar el estuco entonces eh, todo ya digo, toda esa visión se dio la vuelta y esta es una de las ciudades que además una de las cosas más extrañas que tiene es que hemos hablado muchas veces del colapso maya que es hacia el año 1000 más o menos de nuestra era esta ciudad se abandona en torno al año 200 y no uh -huh. se sabe por qué absolutamente intacta se va todo el mundo quedan todas las pirámides, los edificios empieza a, a fagocitar los, la selva y no se sabe por qué es uno de los grandes misterios de por qué se abandona Y hay quien, una de las lecturas más recientes que, que yo he leído sobre el tema, que me parece muy interesante, es que posiblemente tuviera que ver con una suerte de profecía, no tanto con el agotamiento del medio ambiente alrededor, que también puede ser, por todo esto que estamos comentando, comentando ¿no? de la reforestación, de, de, del sistema que utilizaban de rozas, de ir quemando selva para hacer los campos más fértiles, pero eso tiene un límite, tiene un tope. Y también podría ser por eso, porque hay profecías, nosotros lo vimos aquí en el 2012, el tiempo cíclico, Todas esas predicciones que hacían los mayas y que en un momento dado hubiera un acontecimiento muy negro en el horizonte y se fueron y ¿no? se fueron es una de las posibilidades que podría también explicar el abandono, porque cuando tú analizas determinadas cuestiones ecológicas y tal, no llega a explicarse por qué se van de ahí, y prácticamente construyen, es cuando empieza a crecer Tikal, que está relativamente cerca, y otras ciudades alrededor, ¿no? pues dices, bueno, pues si es más o menos el mismo ecosistema, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué cambian de ciudad? Y entonces es, es muy, ya digo, bastante sorprendente. Y otra de las cosas que también ha venido a decir, es que aparecen los primeros eh, dibujos, los primeros grabados sobre el Popol Vud que también esto había sido mmm, eh, cuestión de polémica. ¿no? El Popol burdo es como la Biblia de los mayas, donde aparecen las grandes leyendas de, tradicionales sobre el origen del cosmos en el mundo maya, pero había sido recopilado en el siglo XVI por un franciscano español. Entonces se pensaba que estaba como muy contaminado de la evangelización previa sobre los indios. Y entonces decían, claro, había historias muy similares, ahí se habla del diluvio, se habla de unos gemelos que van al inframundo, entonces recordaba mucho a Caín y Abel... Y claro, pensaban, dice bueno, esto a lo mejor no es tan genuinamente maya, sino que esto ha pasado por el filtro de todo lo que es la predicación cristiana. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando te encuentras aquí, una ciudad que acaba en el siglo segundo de nuestra era, es decir, bastantes, pues mil años, más de mil años antes de la llegada de los españoles, y ves escenas del Popol Wut grabadas... En, en las pirámides o en determinadas edificaciones te empiezas a dar cuenta de que quizás es más valioso ese texto de lo que pensábamos y que sí que corresponde con determinadas creencias ancestrales de los mayas al margen de que luego pudiera estar contaminado ¿no? por, por el pensamiento o se genera un sincretismo por el pensamiento cristiano es un caudal de información lo que está revelando este yacimiento descomunal una de las cosas que más me impresionó ahí es la, la, la pericia arquitectónica los conocimientos astronómicos que tenían tenían una ciencia muy evolucionada sobre todo la, la arquitectura de las pirámides con todos los grabados que está mencionando Juanjo son espectaculares pero cuando eres consciente de las matanzas que se celebraban allí en precisamente en la parte de atrás de Tikal todavía están las nueve estelas de los dioses del inframundo a los que se sacrificaban a los prisioneros las ofrendas debajo de las pirámides o en las esquinas claro. de las pirámides que son ofrendas de, de inauguración, digamos, del edificio. ¿no? Pero a mí una de las cosas que allí me, me sorprendió en la ciudad de, los vo de las voces de los espíritus que llamaban Atical es que hay un efecto, no sé si tú lo, lo probaste, lo de las palmadas, el, el cómo como, como suena el eco, o sea, tal y como está construida la plaza principal devuelve el sonido que rebota en las pirámides y hace un efecto de, de eco sorprendente entonces yo me imaginaba lo que tenían que ser los alaridos y los gritos de los prisioneros a los que mutilaban, a los que le arrancaban el corazón como ofrenda, aquello tenía que ser un no. espectáculo y, terrorífico y era de los, uno de los ritos también que era más valioso, que era cuando tenías que pedir digamos más a los dioses, eran los propios autosacrificios que hacían los monarcas porque aquí digamos pasaban todos El, por el ritual y en esas prácticas eh, lo que hacían eran sangrías se, pin, se pinchaban ellos mismos en todas partes para que sangrara el pene y a los principitos no. también les hacían eso exacto o sea que, que realmente el, porque el valor de que la sangre morían. como, el la sangre como un elemento eh, que es el ánima de la vida estaba por todas partes hay una, hay una un fijaros en los ajuares funerarios que han aparecido también en esta zona del mirador y en, en algunas ciudades de, de al lado porque todo esto también está lleno de, de ciudades que están cubiertas por la selva y que se están excavando, hay una, una práctica que es encontrarte platos o recipientes que están con un agujero en el centro. Entonces, eso es porque consideraban que todos los objetos que formaban parte de un individuo, de su uso más cotidiano, más cercano, más doméstico, estaban eh, repletos de, de un cierto ánima. Tenían una especie de alma. Entonces, cuando se moría el dueño, había que matar al objeto. Y la manera de matarlo era haciéndole un agujero. Eso también en el mundo inca nos encontramos que, en Nazca, por ejemplo, ¿no? que siempre aparecen objetos de cerámica rota, porque también es una idea de que tú matas al objeto para que también <coughs> vaya más allá el objeto, porque todo está animado. ¿no? Entonces es, es muy interesante, claro, toda esta relación de, de, de vínculos entre lo natural y lo sobrenatural. Y qué goza de viaje. Sí, sí, sí, muy recomendable. Hoy se ha conocido la existencia de un segundo caso de coronavirus en España, es en Mallorca, Todo el mundo habla de coronavirus, hoy también se ha conocido el hecho de que Amazon no va a estar en el móvil, no va a estar en el Congreso, en Barcelona... Eh Suena excusa, ¿eh? Suena excusa. Eh, que, por cierto, murieron el año pasado millones de personas en pero, Europa de, eh, yo, como consecuencia de cárcel. Pero todo el mundo habla del coronavirus. Te, te cuento una cosa para que veas. Eh, claro, yo he estado en Guatemala y he vuelto por San Salvador. Hicimos escala. Ni ¿Todo un el solo mundo? caso en no, América no, del Sur. Digo, ¿eh? pero todo el mundo con mascarillas. Sí. Todo el mundo. Sí, sí, sí, y sí, al sí, llegar al aeropuerto el, aquí en Madrid, es... pulsaba en el aparcamiento la, el, el botón para ir al tercer piso y me decía uno, ¿por qué tocas con el dedo? Iban tocando con la, con la punta de las llaves, tocando los botones del ascensor. ¿Qué, qué, qué de ascensor. Por si acaso, algún mí, otro... Pide... Sí, es una claro, pandemia claro. de miedo lo que está ocurriendo. Es una pandemia de miedo. es un Pero vamos, a mí lo que me preocupa es el cáncer. Lo que me preocupa es la gripe que hoy ha matado a más de mil personas en todo el mundo. La normal, ¿eh? La normal. Eh, me preocupa la esclerosis eh, porque me afecta un poquito. Eh, me preocupan otra serie de cosas, pero la gente está preocupada por el coronavirus. Bueno, pues el coronavirus eh, tiene origen animal, eh, como, como la peste. La, la peste mató a un cuarto de la población en Europa. Esto, será, será por gente, ¿no? Claro. <risa> eh, eh, pero entonces el mundo sí estuvo al borde del apocalipsis, al borde del fin del mundo. Por el coronavirus, ahora hablamos, dentro de un mes hablará menos, dentro de dos meses hablará todavía menos y llegará un momento en que el coronavirus era como la gripe. ¿A quién se acuerda lo que iba a matar a toda la humanidad? ¿Quién se acuerda de la gripe aviar? ¿Quién se acuerda de la gripe porcina? Estuve... ¿Quién se acuerda del SARS? ¿Qué dicen? ¡Qué mentira! Dicen que ya ha superado la, eh, la, el coronavirus al SARS. Falso, pero, falso, pero como titular queda muy bien, ¿no? Pero hay, hay, una, hay una... Yo estuve leyendo un, un hilo de... Bueno, todo de esto Twitter? lo decía por una noticia que sí, va sí, a comentar Sí, pero no, una, muy eso, rápido, ¿eh? porque... Es eh, por oh, oh, ¡Ey, Esta sí es sí, sí, sí. mía, Juanjo, esta sí es Pero déjame, déjame solamente un comentario. Estuve leyendo porque es muy interesante aquí también el conflicto de perspectivas. Cómo lo vivimos, por ejemplo, desde Europa o el resto de países, y cómo se vivió en China. O sea, ¿por qué se ha creado esta alarma? Estuve leyendo el hilo en Twitter, no recuerdo el nombre, de un profesor español que estaba ahí en China y que había venido ya aquí a, a España... Hablando de China... ...ha ganado Parásitos... ...o sea que Dolor y, y, y Gloria nada... Bueno, es, la verdad es que Parásitos está muy bien... ¿eh? ...es un peliculón, a mí me gusta mucho... ...pero bueno, lo que decía... Y ...él, él hacía la siguiente reflexión... ...decía que lo que había ocurrido en China... ...era que como cuando tuvieron el famoso virus del SARS... Eh, lo, ...lo hicieron tan mal... ...lo gestionaron tan mal... La, ...había una, una serie de, de, de conciencia popular... ...que estaba un tanto de uñas... ...con los dirigentes políticos de China... Y para tratar de evitar que se volviera esa, esa irresponsabilidad ante la opinión pública china, habían actuado de esta manera los chinos, eh, dando todas las alertas, exhibiendo además su capacidad de hacer un hospital en 10 días para demostrar que, que pueden hacer cosas. Y con todo y con eso, estaba habiendo grandes críticas abiertas entre la población como nunca habían ocurrido. Este que es profesor eh, español universitario allí en China, se había encontrado que por primera vez muchísimos chinos que son de, de simplemente servir y callar, habían empezado a mostrarse públicamente muy críticos como por ejemplo que no hubiera ido el líder del de, presidente de, de de China al, a la localidad donde, donde ha surgido todo esto y hubiera mandado a un segundo. Entonces, se están se están removiendo muchas conciencias sí, sí, políticas sí. allí y la cosa está teniendo por eso puede tener unas derivadas Eh, francamente desde interesante, desde luego, para el régimen comunista Trump estará encantado, porque con todas las tensiones que había con el crecimiento del mercado chino esto sí, los sí, judíos, es lo sí, más sí, tiene algo que ver con eso Ay, es otra derivada y el detalle ver. además de que, que este coronavirus eh, hay un laboratorio que lo tenía ahí es decir que hay, hay muchas derivadas eh, conspiracionistas en este sentido, pero de lo que os quiero hablar es un poco de una derivada Eh, en la que ha puesto el acento eh, el profesor Tim Benton que es eh, experto eh, en cuestiones relacionadas con los con uh, los virus, en la gestión que se está llevando a cabo y ...en lo que nadie habla... ...y es que esto no es... Eh, ...o sea, los gobiernos están tratando esto... ...como una crisis independiente... ...en lugar, en su opinión... ...de tratarlo como un síntoma... ...de cómo está cambiando el mundo... ...y me explico... ...cuanto más cambiamos el medio ambiente... ...es más probable que alteremos los ecosistemas... ...y que creamos oportunidades... ...de que surjan nuevas enfermedades... ...es decir, estas enfermedades vienen de animales... ...animales que ya no comen lo que comían, porque uh -huh. están más cerca de las ciudades, porque eh, muchos de ellos están instalados en parques, hay muchos aves que no son autóctonas en parques, eh, muchos animales que no son autónico, autóctonos y que han encontrado su nivel de supervivencia en parques urbanos, y eh, o por ejemplo, cuántas ratas puede haber en una gran eh, capital y qué enfermedades puede estar transmitiendo, y todo esto no se está encarando se está encarando como una crisis sanitaria de oscuros intereses porque vosotros os acordaréis de la famosa gripe aviar el pastizal que costó a las arcas no solamente de España, sino de medio mundo ante claro, el miedo bueno. ante el miedo, que es lo que decía Bruno y estoy absolutamente de acuerdo que se está in, eh, insuflando a la población no solamente eh, española, donde no hemos tenido ningún caso nuestro propiamente dicho, es decir, las, los dos casos que han habido, uno en Mallorca y el otro en Gomera, son ciudadanos eh, extranjeros que además venían de viajes eh, de, a China, es decir que No ha habido ningún coronavirus español, no hay ningún coronavirus eh, alemán, no hay ningún coronavirus francés. Todos ellos es porque han eh, hecho algún tipo de viaje con, eh, a China y concretamente a Wuhan, ¿no? que es la, la zona eh, cero de esta, de esta historia. Reflexión. En los últimos 50 años la mayoría de enfermedades infecciosas se ha extendido de, de los animales a los humanos. Recordemos, en 1980, el, el VIH, el SIDA, se originó en los simios. La pandemia de gripe aviar del 2004 y la del 2007 vino de unos pájaros y de unos cerdos eh, respectivamente que... Estos últimos dieron lugar a la a gripe porcina de 2009. Más recientemente, lo mencionaba también Bruno, el SARS, que es el acrónimo de síndrome respiratorio Aguro, agul, agudo, perdón, severo, que vino de los murciélagos. Y que además estos murciélagos también nos trajeron el ébola. Es decir... Los humanos siempre han contraído enfermedades de los animales. Siempre, siempre. Siempre. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues lo que está pasando ahora es un estado de alerta máximo eh, en el que ya todo el mundo desconfía de todo el mundo. En España, insisto, se agotaron todas las uh, mascarillas en farmacias en la primera semana de informativos relacionados con este tema. Se agotaron. Es decir, vivimos en un estado de pánico inducido cuando, por ejemplo, eh, el 10% de las personas infectadas mur murieron durante la epidemia del SARS en 2003, que en comparación con una gripe típica es menos del 0,1%. Es decir, mm, lo decía también Bruno, que me ha estado pisando permanentemente un poco las reflexiones, ¿no? eh, sí. eh, estamos teniendo mm, por encima. Esta, eh, yo diría que es pandemia de información. Porque además ha ocurrido en China, que es un eh, lugar especialmente eh, críptico en la gestión de todas las cosas. Se desconfía que los 883 eh, muertos que a día de hoy estaban, eh, digamos, reconocidos, sean esos. Se cree que pueden ser muchísimos más. Y los mensajes que llegan eh, de China vía vía Twitter, los que pueden, porque además se censuran, eh, hablan como de un estado de alerta o de excepción. Las imágenes de las calles son eh, literalmente de... De, de pánico porque no hay nadie por las calles ¿no? Se, las familias tienen que nombrar un único porta, eh, digamos portavoz que es el que abre la puerta al que le trae los medicamentos y las medicinas y no pueden salir más que eh, para recoger esa historia, imaginaos lo que supone eso de eh, problema económico para una de las capitales más importantes de China en plena guerra comercial con Estados Unidos lo que decía Manuel y también es cierto Es decir, en el momento en el que Empiezan a firmar la paz comercial Aparece el coronavirus Y esta semana eh, pasada Donde ya se han quitado los aranceles eh, A los productos Estadounidenses eh, Estamos ya en el apogeo De la De la, de la pandemia esta De, de coronavirus eh, Para que os hagáis una idea la, Solamente la gripe española Se cargó a 500 millones de personas. quinientos es verdad. 500 millones de personas. Aquí estamos por 888. Hoy se nos ha dicho que ya había superado al SARS. Pero a lo mejor lo que conviene es, insisto, hacer una reflexión distinta de parte de las autoridades. Eh, gestión eh, digamos de, de estas enfermedades no como una crisis de China, sino como reconocer que esto es... Um, un síntoma de cómo está cambiando el mundo. Dos, mejorar el saneamiento, la eliminación de desechos, el control de plagas, la forma de detener a la aparición y propagación de estos virus. En términos más generales también habría que cambiar la forma en que se gestionan nuestros entornos. Y la forma en la que las personas interactúan, eh, interactúan con esos entornos. Hemos visto, por ejemplo, eh, cómo limpian eh, toda, to, todos los aviones en los que han viajado los pobres chicos, que, chicos y chicas que venían de, país, de, de, de China y que han estado en cuarentena bueno, vosotros sabéis, porque viajáis en avión, un estornudo se propaga de la cola al, al, a la cabina en cuestión de segundos a través del sistema de aire acondicionado. Es decir que, mmm, si esas personas realmente estuvieran infectadas, estarían ya eh, todos realmente con, un, con, con un problemas respiratorios eh, graves. Y, y segundo, y, y por último ya, la mortandad no es mucho más alta que de ninguna de las enfermedades que he mencionado. Sin embargo... Eh, están teniendo una, una permanente eh, eh, información de, de, y, ca, y cautela de a ver cuántos muertos a ver cuántos muertos que en realidad lo que está despertando es un miedo sí. intrínseco en toda la sociedad donde ya nadie mira a nadie y al final esto ¿sabes en qué va a acabar? en lo que ya está empezando es en la discriminación de nuevo al diferente al que viene, al que viene con ojos rasgados o tiene la piel distinta ojo tratémoslo de alejarnos no vaya a ser que mi niño se contagie de, de coronavirus. Cuidado, por lo tanto, en eh, la gestión de todas estas cosas, porque puede traer consigo un peligro más importante que el de un virus, eh, el coronavirus. Hombre, lo único que aquí siempre nos va a quedar la duda de si esto está siendo muy exagerado, O bien, porque está siendo muy exagerado, está teniendo estos efectos tan mínimos, entre comillas. Porque está toda esta campaña, toda esta alerta que está haciendo, está impidiendo que se pueda extender los contagios como, como ocurría. Eres. No, no, no, te digo, no, es verdad. Aquí hemos estado comentando otros casos, como la gripe sí, española, sí, por ejemplo, sí, sí. que ni siquiera se sabe si salió, nació en España o no. Pero era otra época, sí, Claro, pero, pero también, pero eso digo que nunca, es que no vamos a hacer experimento, nunca lo vamos a saber, a ¿no? una reflexión, Juanjo, que responde a tu duda, y es... Eh, ¿Has oído alguna noticia de algún laboratorio que esté trabajando en algún tipo de vacuna? Sí, hay varios que sí. ¿eh? sí, sí, sí están en Rusia, sí. en China, hay varios. Sí, pero, sí, sí, pero, de hecho, el ah, coronavirus existía, es conocido, como como habéis, como habéis has dicho, en el mundo animal, por lo que yo sé. Entonces, ahora el tema sí, está sí, en sí. la transmisión, eh, pasar que ha roto, digamos, esa, esa cadena que había antes. Pero sí, yo sé que se, que están trabajando. De hecho, habían identificado ya el... Eh, no me acuerdo cómo el lo llamaba. El portador, que es un armadillo. No, no, no, no, no, no, no es un portador. Una, una parte de la estructura de, del virus para, para poder ya empezar sí. a, a cometer... Y se, el, el, el, se hablaba de que en cuatro remedio. semanas podía estar lista una primera vacuna no. que luego hay que eh, llevarla al proceso claro. de réplica e industrialización, ¿vale? No, no. Pero eso queda, esas noticias quedan en un segundo plano. Sí, hombre, o sea, y por ejemplo también la tasa de recuperación, que también es, parece que es bastante alta de los, de los infectados. Hay una tasa de recuperación parece que comparada con otros de lo que tú has estado comentando, Josep, Josep, que es bastante también eh, importante, ¿no? O sea, que bueno, que todo se puede relativizar. Yo digo que también aquí parece que hay factores eh, políticos internos de por qué han actuado con esta con esta idea. Eh. Pues que cada uno piense y opine lo que buenamente quiera, pueda, yo creo, eh, a nivel de personal, que es un poco exagerado, que la pandemia, no sé si es, eh, existe evidentemente, pero que también es una pandemia... De miedo. Pero como pero también tal digo... o sea, A ver, es que ya yo me río mucho de las teorías de la conspiración porque no hay una mente, no hay unos hilos ocultos que mueven todo el entramado. No, no, no, no, no claro. Hay una, una cosa... China existe. Sí. Eh, este virus existe. Esto son está son muchos chinos. Es decir, quiero decir... Cada... Y esto parece es broma, pero no, no, no. No, no, me refiero a que cualquier a que cosa prefiero... allí es... Es decir, es que hablamos de millones. O sea, claro, un... pueblo allí es un millón de habitantes. Cualquier fenómeno social, cualquiera, genera un montón de cosas alrededor. Esto existe, y esto es, esto es real, no, no es una, una fábula. Como ha ocurrido siempre, ¿os sea, el, el ébola? Como no, el, el ébola, que es mucho más reciente, cuando sí. aquella enfermera de Alcorcón eh, sí. enfermó, era el fin del mundo. Sí, sí, o sí, sea, ahí sí, se sí, generó verdad. un sí, caos sí, en España, que era el armagedón, sí, era sí, el apocalipsis, sí, además, era Ajenjo. El, o sea, po, el pobre perrito. Claro. Entonces, de... siempre surgen oportunistas que al hilo de este tipo de situaciones intentan sacar partido. Ahora hay un problema muy serio con las mascarillas, en que de esto tampoco se habla y no todas en varios, vale. por, tampoco, por ejemplo entra. no, no, pero ahora mismo hay varios hospitales en España que tienen un serio problema de mascarillas, porque la gente la está comprando la para demanda. mandarlas a China, uh -huh. ya hay pícaros que están sacando sus propias partidas de mascarillas, subiendo el precio, pues para pa aprovechar el rebufo de todo esto, a nivel político, ya hay partidos que están diciendo, veis, si cerrásemos las fronteras y no vinieran chinos, uh -huh. no sí. nos contagiaríamos, o sea, cada, cada uno va a sacar sí, partido sí, sí. como puede, como claro. siempre ¿no? los amantes de Modena Manuel no del aceite del vinagre del vinagre de Modena eh, esta, esta historia a mi me encanta eh, Shakespeare tenía su Romeo y Julieta nosotros tenemos nuestros amantes de Teruel bueno pues hace diez años, es más Yo creo recordar que cuando se hizo el descubrimiento de esta, de esta tumba con estos dos cuerpos ya esqueletizados, cogidos de la mano, en una actitud que parecía muy romántica, yo creo que lo comentamos en la tertulia, no, fue, no sé si fue Jesús Callejo o Carlos Canales Le o fui yo el que algo. trajo la noticia, porque era muy llamativa. Y, y al, al hacerse el descubrimiento, inmediatamente no los arqueólogos, sino la prensa, los medios de comunicación, son los que bautizaron esos dos esqueletos cogidos de la mano, como los amantes de Módena, presuponiendo una historia muy romántica y muy bonita eh, pues lo es, en, lo en, torno, es. en torno a, ese, a ese, esa muerte. ¿no? ¿Qué, ¿Qué habría pasado? ¿Serían un Montesco y un Capuleto que habían fallecido juntos? Bueno... El caso es que diez años después, en aquel momento, o sea, existen técnicas dentro de la antropología forense, digamos, hay un montón de herramientas para eh, saber si un cuerpo... Si un esqueleto, por la cadera y demás, es, es de pertenece a un hombre o, o una mujer. Pero en este caso, las, los esqueletos estaban bastante deteriorados. Hace diez años no se podían hacer este tipo de análisis y con el paso del tiempo, que es lo que está ocurriendo en el mundo de la arqueología, que vamos a tener que reescribir buena parte de nuestra historia, porque cada día tenemos nuevas herramientas que antes no existían. Entonces, eh, acaba de publicarse en una revista científica, un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Bolonia y la Universidad de Módena, utilizando una técnica nueva que comenzó a desarrollarse en el 2017 y que parte de unas proteínas que hay en el esmante de, de, de los dientes para poder definir Si el sexo de un esqueleto, si pertenecía Ajá. a un hombre y un, a una mujer. Esto no existía eh, hace diez años cuando se descubrieron los cuerpos, pero ahora cuando lo aplicaron, oh sorpresa, resulta que los amantes de Módena no son un hombre y una mujer, sino dos varones, dos hombres. Historia Con de amor. Cual, Claro, para algunos se ha chafao el romanticismo del tema, yo no veo por qué, porque a mí me parecería todavía mucho más revolucionario que fuesen dos amantes claro, sí, homosexuales, no pero claro, lo que dicen los investigadores es que comparten que sería muy bonito, sería muy revolucionario, muy reivindicativo pero que en la época en la que esta necrópolis está datada en, en, entre el siglo IV y el siglo VI en el centro de Italia y en, ese, en esa época digamos que no había un reconocimiento de, de la homosexualidad como para que se produjese un enterramiento de dos amantes del mismo sexo eh, conjuntamente como en otro, eh, sería en el caso de un hombre y una mujer. La hipótesis que barajan ahora, eh, porque ya han descubierto que se trata que los amantes de Módena eh, son dos varones, son dos hombres, eh, y ahora el, el reto es descubrir quiénes eran. Se están haciendo investigaciones con el ADN para ver de qué parte de Italia podían ser o si pueden cerrar más la, el perfil histórico. Y una de las hipótesis que se baraja es que fuesen dos compañeros de armas, dos soldados que hubiesen muerto juntos en la batalla, ya que la zona donde estaba esta necrópolis había sido un cementerio de guerra, y es una de las, de las hipótesis que se baraja. Pero por el momento, la historia de un Romeo y una Julieta tendría que quedarse en un Romeo y otro Romeo y lo Romeo. de la manita fue casualidad, ¿no? lo de darse la manita no, porque están, hombre, yo no creo hombre, que... que son am amiguetes ¿no? y dicen te mueres, me muero, adiós en algunas culturas <risa> eh, el contacto físico entre dos varones eh, tú cuando viajas por muchos países del norte de África, por ejemplo puedes ver a muchos chicos caminando cogidos de la mano sin que eso implique ninguna componente homosexual simplemente es una tradición, mm. aquí en Si os fijáis en Occidente, en países como España, nos da pánico el contacto físico. Cuando tú entras en un ascensor, todo el mundo lo que hace es pegar la espalda a la pared lo más alejado posible del otro. Cuando te vas a viajar en un tren o. Bueno, autobús, y si son por... chinos ya. Bueno, no si son chinos ya. Te, ahora te eh, vas por eh, las escaleras. Pero otras bueno, culturas depende, ¿eh? En otras eso culturas depende. el contacto físico es mucho más, más practicado de lo que hacemos aquí. Bueno, pues. Eh, no Noticias en la tertulia, zona cero. Vamos a comentar eh, más informaciones y más eh, noticias. Eh, vamos a cebar una cosa importante que vamos a comentar. Lo vamos a comentar después eh, de las noticias, Emanuel. Eh, Manuel? ¿Va a haber un congreso en el Vaticano sobre...? ¿Sobre qué? Es? Sobre meteoritos y, sí. y rocas extraterrestres. Y esto ha entusiasmado a algunos amantes del fenómeno ovni porque se creen que va a salir el Papa diciendo, ay, marciano, o minerales. Sí. No, no. De minerales. Eh, cada cierto tiempo, cada vez que el director del Observatorio Vaticano dice cosas tan obvias como que creen. Es perfectamente asumible por parte de, de, del dogma católico que existan extraterrestres que además habrían sido redimidos por Jesús. Este es el tema clave. Claro. Se, se, la gente se pone ¿En serio? como nerv... Claro, claro. Mira, esto lo comentaremos después porque es un tema muy curioso. Lo vamos a comentar eh, después, eh, después eh, de las noticias que ya, ya mismo en Contracero nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Atención, una de las cosas que está ocurriendo es la entrega de los Oscar en eh, Los Ángeles y Onda Cero como siempre está siguiendo toda la información. Hay programación doble en Onda Media está José Luis Salas eh, con esa información especial de los Oscar y aquí en la FM estamos eh, nosotros en la PP también están los Oscar. Los Oscar, uno de los últimos que se ha entregado es al guión original. Ha ganado Parásitos. Atención que en los últimos años, quien gana el guión original ha ganado también mejor la película. Lo contaremos eh, después, bueno, lo sabremos eh, mucho después. Ahora conocemos la información, lo que está pasando y después continuamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. diferente Esta es especial hoy la rosa dos ventos en la sintonía de onda cero vamos a estar unos minutos además ...de tertulia... ...luego tenemos... Eh, ...el pasado... ...con Laura Falcolara... ...también Silvia Casasola... ...en Mujeres eh, con Historia... ...nos va a comentar... ...uno de sus eh, relatos... ...y después... Eh, ...vamos a proseguir... ...todavía unos eh, minutos más... ...con la tertulia ferracero... ...porque... ...estamos... Eh, ...con un ojo pendiente... ...de lo que está ocurriendo... ...en Los Ángeles... Eh, ...de la entrega... ...de los Oscars... ...más información... Eh, ...más eh, noticias... Eh, ...Josef Guijarro... ...miramos al cosmos... Eh, ...miramos... ...a unas señales... ...de las que no se sabe nada ¿Pueden ser de otros mundos? Esa es la hipótesis que algunos eh, mencionan, ¿no? Bueno, entre ellos un astrofísico español, Benito Marcote, que ha estado trabajando en el Instituto Conjunto Europeo en los Países Bajos y que coordina al equipo de astrónomos que ha estudiado detallamente un pulso que tiene el nombre de FRB 180916. Me encantan los científicos al sí. poner nombre a las cosas. Bueno, eh, este... Este equipo ha detectado con la ayuda de un radiotelescopio en Hawái y otros en Canadá un punto ubicado en una región uh, situado a 500 millones de años luz que podría ser candidato a... Uh, ser el que manda, el que, de donde proceden estas uh, señales. ¿Cuál es el problema? Y por qué eh, estas uh, señales de ráfagas uh, rápidas de radio siguen siendo desde 2007 un complejo enigma para los científicos? Pues que hay tres tipos de ráfagas, unas, uh, digamos que no son esporádicas, que se producen una sola vez, otras uh, que son repetitivas, que son destellos que proceden siempre de un mismo lugar, y las recurrentes, que eh, eh, aún, aún siendo eh, digamos, esporádicas, vienen una y otra vez des, desde ese eh, mismo lugar. Y esto ha planteado mm, tres tipos de hipótesis las, eh, para las, llamémosle, esporádicas, Eh, podríamos hablar de algún tipo de cataclismo en el eh, cosmos Una colisión de objetos, de estrellas de neutrones O agujeros negros Pero para las repetitivas y recurrentes Pues cabe la posibilidad de que estemos enfrentándonos A señales de civilizaciones extraterrestres Y hasta aquí puedo leer ¿Qué son? Nos hemos quedado mudos Me habéis dicho que lo hiciera breve. Pues, me puedo extender más. ¿es? No, no, no. Estamos esperando que, que desde allí nos digan que son. Oye, algo puede saber. Es un astronauta, es una persona que ha vuelto a la Tierra y es una persona que ha vivido una experiencia que nos va a contar ahora mismo. Eh, Silvia Castasola es Cristina Koch. Sí, bueno, ella no sé si le habrá llegado la, la, la onda de radio, pero lo que está es feliz, pero muchísimo, porque ha superado el, el récord de regreso a la, a la Tierra. Bueno, ella ha estado eh, nada más y nada menos que 328 días en la Estación Espacial Internacional, que ha superado el récord de otra estadounidense, de Peggy Wilson, Aunque eh, no ha superado el récord, por ejemplo, que lo tiene eh, Valery Polyakov con 437,7 días, nada más y nada menos, en la estación espacial. Ni tampoco ha superado el, el récord de otra mujer, que en este caso ella no es que haya estado tantos días, pero sí ha estado en numerosas misiones, con lo cual en ese aspecto la, la supera. ¿Qué es lo que ha conseguido Coach? Pues eh, ha conseguido completar 5.248 órbitas de la Tierra y ha viajado 223 millones de kilómetros, que equivale a 291 viajes de ida y vuelta a la Luna desde la Tierra. Pero es que ella también es protagonista de otro hito. Bueno, en marzo se quedó eh, un poco plof porque tuvieron que anular eh, su primera caminata eh, junto con otra mujer fuera de la estación espacial porque resulta que los de la NASA, que son muy previsores, pues no tenían trajes de astronauta suficientes para que hicieran ese paseo las mujeres y se quedaron con las ganas. Por lo visto, un traje de astronauta vale 22 millones de dólares y pues no, no tiene superávit en, en, en el almacén. Pero sí lo consiguió hace 11 meses, el 18 de octubre, hizo esa primera caminata espacial en la que solo participaron mujeres, con lo cual ya tiene dos hitos. Pero es que no solamente eso, sino que ella, que desde pequeña quería ser astronauta, que es ingeniera, que es física y, y bueno, es una cerebrito, resulta que es una de las candidatas para, ¿dónde?, pues para hacer la misión como astronauta y estar en la Luna. En 2024, ella, junto a otras personas que están haciendo todas estas actividades de la Estación Espacial Internacional, es una de las candidatas para estar en esa base de la Luna que se quiere hacer en 2024, hacer esa base, pues ella puede estar allí, así que ya veremos. Y recordar que la primera mujer que caminó en el espacio... Fue una rusa. Por lo general, los rusos en estas cosas oh. siempre llevan delantera. Fue Svetlana... Iba de frente, S ¿eh? Savizkaya. ¿Eh? Que si os quede bien este nombre. La primera fue Svetlana Sabizkaya. Y Cristina Koch, pues de momento es la ganadora, la que ha tenido el récord estadounidense. Ya veremos si consigue estar en 2024... En la luna. ¿Qué es lo que, lo que queda pendiente? Porque han estado hombres, primero militares, luego ya algún civil en la luna y quedaba que fuera alguna mujer, que todavía no, no habían ido. Pues ella puede ser, así que ya veremos si lo consigue. Oh, no, no ha ido ningún gallego todavía, eso también... Estaban ya allí. ¿Allí? No, hombre, que estaban allí claro. cuando... <risa> hombre, no digas eso. Estabas comiendo el Percebis. Tony? <risa> claro, claro. Ya estábamos allí cuando llegó el primer ser humano. <risa> bueno, hasta aquí la primera parte... Habrá más de la tertulia Zona Cero de esta noche En La Rosa de los Vientos en Onda Cero Con eh, Josep Guijarro Con Hola. Juan José Chacero Y con Manuel Carbeal Gracias. Gracias Ahora. Hasta la próxima En Onda Cero La Rosa de los Vientos Ecos del pasado Que hoy se desplaza a varias cunas A la cuna del arte en Europa Y a la cuna del mundo de la humanidad en México Pero lo contaremos ahí luego Y lo contaremos aquí En Ecos del pasado Con la presidenta de Prisma Publicaciones Con Laura Falcolara Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches Nos situamos en Florencia Y decía la cuna del arte en Europa Hay muchas cunas Pero desde luego Florencia es uno de los lugares Más importantes del arte Y de la cultura en el viejo continente Es una ciudad, además, preciosa. Para quien no haya estado, yo la recomiendo porque, sinceramente, a nivel de artístico, a nivel cultural, eh, es preciosa la ciudad en sí. Pero, aparte de preciosa, también tiene fantasmas. Faltaría. Y más cuando tiene tantos años y tanta historia a sus espaldas. Nos vamos a situar, para comenzar a hablar de este asunto, en un hotel que puede ser algo así como el Hotel del Resplandor, versión europea. Efectivamente, hablamos del Hotel eh, Brucanti, es un hotel del siglo XV que está en pleno corazón de Florencia y además es uno de los sitios más solicitados por su ubicación que es idónea. Es un hotel eh, que pese a su reputación de ser precioso, de estar bien ubicado, tiene una historia macabra donde la saga. y es que en su interior hay todo tipo de fantasmas. Por ejemplo, nos encontramos con apariciones de una niña que se supone que va riendo por los pasillos. También se encuentra una aparición peculiar que es de una dama que parece que está cosiendo calceta sentada en una vieja silla. O, por ejemplo, una criada que va moviéndose entre habitaciones. También es habitual que los clientes se quejen de sensación de frío súbito, como si alguien les estuviera soplando en el cuello. O, por ejemplo, la sensación de estar siendo observado desde las sombras. ¿no? Eh, hay camas que parecen hundidas por Personas invisibles y lo más alarmante muchas veces de todas estas historias es la sensación de, que, de despertarse a veces a, a medianoche los clientes con la sensación de que algo les está oprimiendo el pecho y no les deja respirar. Eh, es tal la presión que existe en este hotel, la de fenómenos que ocurren, que el propio dueño y gran parte del personal no pernoctan el mismo. Solo lo hacen los, eh, los vigilantes nocturnos. Así que aquellos que les apetezca ya saben, el hotel eh, Bru Brucanti. Y a partir de las seis de la tarde prefieren no estar presentes, salvo los que tengan la obligación, en un lugar en Florencia en donde hay historias fascinantes desde la Edad Media. ...tenemos leyendas además preciosas... ...por ejemplo, la de la pequeña calle... ...que une la vía del Oque... ...y la piazza de Duomo... Eh, bueno, ...actualmente es conocida... ...como la vía de Campanile... ...pero que desde ahí se contempla... ...el magnífico y precioso campanario que hay... ¿no? ...en la Edad Media, esta misma calle... ...era conocida de otra forma... ...se la conocía como la calle de la muerte... ...ya que en ella fue enterrada viva... Eh, ginebra eh, Degli Almeri. esta mujer, esta joven, se dio cuenta de que la estaban enterrando viva a tiempo y pudo escapar de su ataúd. Se fue corriendo junto a su marido, quien no quiso ni tan siquiera abrir la puerta porque evidentemente pensaba que era un fantasma. Eh, lo mismo le pasó con sus padres, tampoco quisieron recibirla en su casa porque, como bien sabes, en o sea, el siglo pasado, no tan lejos, eh, la catalexia y esas situaciones que en las que se confundía la vida con la muerte, muchas veces pues llevaban bueno, estas situaciones absurdas, ¿no? El caso es que el último recurso de esta chica fue Antonio eh... Rodinelli, que era su antiguo amor de juventud, el cual sí que le abrió la puerta y creyó su historia y no pensó que era un fantasma. El caso es que finalmente se acabó casando con este buen señor. Pues a pocos pasos de ahí, por ejemplo, tenemos otro lugar magnífico, que es la Piaggia eh, de la Signoria. Este Ahí está la iglesia de Santa María la Mayor. Esta iglesia fue construida en el siglo VIII y eh, a pesar de ser una iglesia austera y de estilo románico, si la miramos de cerca nos damos cuenta de algo peculiar, extraño e incluso diría yo que inquietante y es que Sobre la piedra hay una cabeza tallada también en ese mismo material in, in, en piedra que emerge en la pared norte de la misma. Dice la leyenda que esta escultura es en realidad la cabeza de una mujer que fue maldecida porque cometió el grave error de inclinarse por la ventana y gritar a la multitud increpando a un hombre al que iban a ejecutar por brujería diciéndoles que no le dieran agua, que así todavía duraría más su tormento. Este supuesto mago o brujo se giró enojado y le Dijo que ahí se iba a quedar para siempre con lo cual convirtió su piedra eh, su cabeza perdona en piedra dejándola pues eh, abocada a esa especie de eternidad petrificada en la pared no dicen que la cara permanece ahí pues como recuerdo precisamente escalofriante de ese error que cometió y también Pero, bueno en exacto se encuentra el palacio budíngatay y Gatay. Efectivamente, está cerca de la iglesia que acabamos de comentar. En este caso, eh, bueno, este este palacio, que antiguamente, antiguamente se llamaba palacio eh, Grifoni, eh, al igual que la, la iglesia de Santa María la Mayor, ese edificio eh, tiene detalles peculiares que a veces no es fácil apreciarlos y, y, no fijarse, y fijarse en ellos. En este caso, lo que ocurre es que en el segundo piso de este edificio hay una ventana que siempre está abierta, y la historia es increíble. Y es que cuentan que el hijo de los Grif Grifoni, que era la antigua familia que daba nombre al edificio, se marchó a la guerra hace siglos, ya dejando a su novia Eh, ...pues allí, en, la, en el palacio... ...diciéndole que volvería pronto... ...el caso es que este hombre jamás regresó... ...y la novia pasó décadas esperándole hasta su muerte... ...dicen que cuando la mujer murió... ...decidieron cerrar la ventana... ...pero al cerrarla... ...una especie de poltergeist se en la misma... ...los muebles volaban... Eh, ...los objetos pues estrellaban contra las paredes... ...el caso es que para que eso no ocurriera... ...decidieron no cerrar nunca más la ventana... ...y esa ventana permanece siempre abierta... ...la historia no me dirás que no es bonita... Desde luego ...increíble... Eh, bonita, legendaria, fascinante, real Pues parece que sí eh, Como todo, es que tiene tanta y tanta historia Este lugar, eh, podemos eh, comentar En más sitios, eh, más palacios eh, Parece que esa eh, construcción Verdaderamente épica, maravillosa Aquí en el lugar Ha sido pues depositario de esos ecos del pasado Mira, en este caso hablamos Del palacio de Bianca Capello En la vía Maggio Es una de las leyendas de amor más bonitas que puedes encontrar en la Europa postmedieval, ¿no? Hablamos de una familia importante, hablamos del Renacimiento y hablamos de Francesco I de Medici. Este hombre fue el que llegó a convertirse en gran duque de la Toscana. Y hablamos también de una mujer que por lo que cuenta la historia era bellísima, que era la veneciana Bianca Capello. ...su matrimonio fue en secreto... ...porque de hecho él estaba casado... ...y se tuvo que separar... ...imagínate el escándalo para la época ¿no? ...el caso es que la historia no termina aquí... ...porque unos años más tarde... ...fueron envenenados ambos... ...con arsénico... ...y estuvieron sufriendo... ...pues una muerte lenta y agónica... ...durante más de 11 días... ...dicen que murieron con muy poca diferencia... ...de tiempo uno del otro... ...se cree que fueron asesinados... ...por el hermano de Francesco... ...y para el colmo de los males... ...fueron separados en la muerte... Eh, pues eh, Francesco fue enterrado con su anterior esposa y Bianca en cambio fue colocada en una fosa común en San Lorenzo dicen que a día de hoy Bianca todavía da vueltas por el palazzo eh, buscando a su amor perdido, o sea que es una historia romántica donde las haya <risa> Estará buscando a amor eh, perdido, pero lo que tenemos que hacer es ir a Florencia si queremos eh, conocer esas historias. Hemos comentado algunas, eh, pero es que son todas eh, fascinantes. Y el lugar, lo es, eh, lo decías tú al comienzo, de una belleza impresionante y extraordinaria. Esta ciudad eh, que es una de las capitales de Europa, eh. Pues sí, la verdad es que es una ciudad, como decía antes, que merece la pena conocer por lo bonito del, del lugar, la verdad, y por toda la historia y la belleza artística que tiene. Así y que animo a los oyentes a que pues, vayan a conocerla. Tiene mucha belleza también, mucho más cerca de aquí, eh, Santander, en Cantabria. Estabais hace tan solo siete días y la razón por la que tú no estuviste hace siete días era precisamente que estabas volviendo de allí y volviendo de un lugar verdaderamente mágico en Cantabria. Os tengo que decir que eh, en nombre de los que vinieron, de los que nos acompañaron este fin de semana de terror, entre comillas, terror, porque lo que son son pequeños sustos, ¿no?, pero que no deja de ser un escape room, pues eh, os tengo que decir en nombre de ellos que se lo pasaron de maravilla. De hecho, oí frases del estilo de eh, «hacía mucho que no pasaba un fin de semana tan divertido» gente que nos ha dicho que por favor que cuando creemos una historia nueva que quiere repetir que les avisemos, bueno la gente se lo pasó de maravilla y por eso mismo vamos a repetir esta misma experiencia en el mismo lugar otro fin de semana y en este caso hablamos Eh, ...del fin de semana del trece al quince de marzo... ...así que aquellos que quieran acompañarnos... ...que recuerden que son plazas limitadas... ...el máximo son veinticinco personas... ...porque para jugar a un escape room... ...como la gente sabrá, pues son grupos pequeños... ...en este caso tres grupos... ...de un máximo de ocho acompañantes... ...y, y nada, y que sepáis eso... ...que es un fin de semana divertido... ...con una trama de fondo de terror... ...que no hay tampoco que pensarse... Que, ...que os van a matar del corazón... ...no es para eso... ...os sea, hará algún susto... ...si sí, algún sobresalto... ...pero bueno... ...es un poco la gracia de la historia... ¿no? ...así que atreveros a entrar... ...entrar en viajesprisma.com... ...y en el apartado de rutas... ...os encontraréis el fin de semana de miedo... ...que convocamos del 13 al 15 de marzo... ...eso sí, daros prisa... ...porque las localidades son... ...justas, contadas... Eh, hay un autobús que saldrá para aquellos que lo quieran tomar desde Madrid Pero los que quieran ir por su cuenta pueden hacerlo también Solo hay que apuntarse Así que ya sabéis, viajesprisma.com Y comentar también, Bruno, que ya tenemos a la venta el viaje de verano Claro, eh, porque eh, habíamos comentado contigo el de Semana Santa En estas semanas ya está prácticamente lleno Pero el de verano es uno de los lugares, como decía al comienzo Una de las cunas de la cultura y de la humanidad Nos vamos a ¿Yo? México Te tengo que decir que para mí es uno de los países de las culturas, vamos, que más me gustan. La cultura, la mezcla de, de, de nacionalidades, de religiones, de todo es brutal. Y en este caso nos vamos del 2 al quince de agosto. Catorce días es el viaje más largo que vamos a realizar con salida desde Barcelona y desde Madrid y demos de guías, pues Lorenzo Fernández Bueno y servidora. Para aquellos que os apetezca acompañarnos, que sepáis que es un viaje que mezcla aventura, leyenda misterio. Visitaremos la mítica ciudad de los dioses México de Efe y Teotihuacán que actualmente es la ciudad de México navegaremos por las aguas de los canales del Xochimilco eh, y llegaremos a la isla maldita como no, la isla de las muñecas uno de los lugares, creo yo, que más fascinación ha despertado en Lorenzo ...y en mí también, una historia increíble de maldiciones... ...una, una isla además inquietante cuando cae la luz del sol... ...también marcharemos a San Cristóbal de las Casas... ...donde comenzará una aventura por la selva chiapateca... Eh, veremos los cenotes sagrados, las ciudades perdidas templos, pirámides mayas bajaremos hasta Cancún y aquellos que quieran pues tendrán dos días de playa y los que no quieran hacer playa podrán también visitar cenotes y lugares increíbles que hay allí, como por ejemplo las pirámides de Tulum, así que ya lo sabéis del 2 al 15 de agosto entrad en viajes viajesprismacun.com y contratar vuestras vacaciones de verano a México, acompañados por Lorenzo Fernández Bueno y por servidora, os prometemos un viaje Diferente, increíble y divertidísimo. Es que es un lugar extraordinario. México, en viajesprisma.com está toda la información. Eh, nos eh, queda mucho tiempo para hablar, para comentar el destino. Es fascinante y extraordinario. Es una de las cunas de la humanidad. Allí se encontraban algunas de las civilizaciones más importantes en nuestro pasado. la civilización Azeca, La Maya, bueno, México... te es... parece, la semana que viene quizás podríamos hablar de México, hacer un especial México para que la gente se haga un poco la idea de todo lo que puede encontrar en este viaje, de la parte de misterio y de la parte apasionante que tiene esta esta gran cultura y civilización. <risa> pues lo hacemos, hablamos de México, insistimos, uno de los lugares más fascinantes. Os vais en verano viajeseprisma.com ahí está toda la información Laura, lo comentamos entonces la semana que viene ¿te parece? Perfecto, buenas ah. noches Y atención ahora Mujeres con Historia Silvia Casasola nos presenta la primera parte de Los Secretos de la que fuera primera dama de los Estados Unidos Los Secretos de Eleanor Roosevelt Mujeres con Historia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 secretos que en aquel tiempo eran vos populí pero que ni la prensa ni los mandatarios de otros países se atravían a criticar o a fear. Eleanor y Franklin eran parientes de quinto grado, eran primos.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 La rosa de los vientos en Onda Cero. Más información, más actualidad, más misterios y más enigmas aquí en la zona cero en la rosa de los vientos. Y atención a la información que nos va a comentar ahora Manuel Carroyal Tiene que ver con un congreso sobre el otro mundo, el mundo del más allá, el mundo del misterio, el mundo extraterrestre en el Vaticano. Bueno, no exactamente un congreso. A ver, eh, son varias informaciones que, que son muy recurrentes, además, que yo entiendo que algunos colegas se han entusiasmado. Cada vez que se junta la misma frase la palabra Vaticano y extraterrestres, es como que él está un supuesto. ¿no? Eh, hace poquito se celebró un congreso de. O sea, el, el, el, Vaticano, el Vaticano cuenta con su eh, observatorio astronómico que hace muchas actividades. Y eh, como hace muchas actividades, eh, tarde o temprano tienen que tratar, evidentemente, cosas que tienen que ver con el espacio, porque es un observatorio astronómico, es normal. Claro, claro. Eh, Hace poco hicieron un, un, unas, un taller sobre... Eh, Eh, los, los meteoritos, las rocas de origen extraterrestre que vienen del espacio como es, con participación además de investigadores de, de distintas partes de Italia y de fuera de Italia sobre cómo conservar esas rocas y demás Y cuando, con motivo de cualquiera de estos eventos, se entrevista al director del Observatorio astronómico del Vaticano sobre estas cuestiones, siempre cae la misma pregunta. ¿El Vaticano cree que puede haber vida inteligente extraterrestre? Y el, el director del observatorio responde lo que cualquier director de cualquier observatorio, probablemente sí, es lo más razonable, claro, pero es el del Vaticano. Entonces, a partir de ahí ya se generan una serie de polémicas ficticias sobre... sobre las que luego vamos a hablar, vale. eh, pero vamos a conocer primero lo que piensa Juanjo sobre lo que quizá piensan ahí, Juan José Tesoro. No, bueno, el, el, como decía Manuel, tienen, el observatorio tiene dos, eh, realmente tiene una sede en Castel Castelcandolfo, en, en Roma, y luego también tiene el otro observatorio, que es con el que realmente es más moderno, que está en Arizona, la Universidad de Arizona. Y entonces llevan muchos años, que yo sepa, haciendo congresos de exobiología, y uh -huh. tratando directamente... Pues el... O sea, la postura es... Ellos científicamente, sí, evidentemente, abierto, pero, pero, desde, sí, no. desde, desde, desde principios del siglo XX empezaron a interesarse por el tema astronómico y luego ya en las últimas etapas ya por el tema, de, el tema como decimos, de, de exobiología. La postura, el Vaticano apuntar... está interesado en la vida extraterrestre, Por supuesto, por supuesto que sí, y además hay toda una conspiración relacionada con el Vaticano y lo que sabe el Vaticano que se supone que nadie más sabe y que vino a colación, os acordaréis vosotros de aquellos mails interceptados eh, por, uh, por uh, hackers eh, cuando las presidenciales eh, en las que ganó Trump y se presentaba Hillary, eh, Hillary Clinton... Clinton Y eh, al parecer se insinuaba o se daba a conocer que el Vaticano y concretamente ese observatorio de Arizona tenía evidencias y participación en programas que algo tenían que ver con la vida extraterrestre. Y no me refiero a exobiología, como estaba insinuando o minimizando Manuel, sino con la posibilidad de seres eh, inteligentes. Es que, de hecho, lo que pasa el próximo miércoles el próximo miércoles, es que se celebra en un ciclo de conferencias que hay en la parroquia de Santana. La parroquia de Santana es la única parroquia que hay en la ciudad del Vaticano, porque es muy chiquitito. Y en esa, en esa parroquia se celebran los miércoles culturales, y es que cada, mes, cada miércoles hay una conferencia sobre un tema eh, que pueda tener interés desde el punto de vista de los creyentes. Y el próximo miércoles la conferencia que se imparte eh, se titula «El universo y la posibilidad de encuentros con otras civilizaciones» a cargo de un ufólogo del CISU, del Centro de Investigaciones OVNI italiano, Vladimiro Vivo, Vivolotti, que va a hablar no, no ya de exobiología, sino de, de ufología, de ovnis. O sea que es un tema bastante más concreto. Pero lo que decía antes y, no, como, y como tú dices, conviene distinguir, porque esa parroquia eh, lleva invitando ufólogos periódicamente, pero no significa que el Vaticano, como institución... Exactamente. Claro, como institución, realmente esté investigando la ufología. Son pues diferentes eh, instancias y dependencias que no tiene nada que ver. Lo como que si además... una universidad, alguien convoca en un departamento, convoca una conferencia y se da en un auditorio dentro de la universidad, lo que no significa que toda la universidad pero... apoye a ese conferenciante ni las o, tesis. Bajo, esto ha pasado toda la la vida. Ese, claro, Vosotros claro. Ahora que estamos en el centenario de, de Antonio Rivera, cuando él impartió eh, aquellas conferencias en la Cámara de los Lores Británica, ¿no? En, en Antonio Rivera es un ufólogo, un investigador ovni catalán. Que en realidad, ¿no? fue, fue, esa conferencia eh, fue... A, ante un número de lores interesados en el fenómeno uh -huh. ovni que tenía un grupo de estudio dentro de la cámara pero cuando tú vendes eso es claro. eh, que realmente es el gobierno es eh, el establishment más alto británico ¿no? que está dando el, el capote está ayudando a la divulgación del tema ovni oye, que a lo mejor es así porque tampoco hay que minimizar ese Vaticano este caso... el que está involucrado En y este y caso es resumido. que no hay, no hay ninguna contradicción, o sea, claro. a mucha gente le puede sorprender que el Vaticano pudiese tener algún interés y el Vaticano oficialmente, es decir, hay, hay trabajos muy sesudos sobre lo, lo que se denomina la pluralidad de mundos habitados, ha habido grandes debates por parte de teólogos vaticanos sobre qué pasaría, pues fíjate, antes la Tierra era Europa, luego de repente se encuentra América con unos Pero seres sí, sí, sí, bueno, es igual para sí. el caso como la, tierra, la como la tierra además era plana eso es como si estuviera en otra sí, dimensión bueno. <risa> entonces claro, hay que debatir ¿esos seres con plumas tienen alma o no tienen alma? esto se debatió igual sí, que sí, se sí, debatió sí. antes si la mujer tenía alma esto es algo que se llegó a plantear porque el alma era una cosa de los hombres sí, luego sí, bueno, sí. ya la compartimos a, con las mujeres ha luego con los negros de África luego con los chinos, luego con los indios bueno, cuando se encuentre vida extraterrestre, que se encontrará Primero, tienen alma, son hijos de Dios y están redimidos. Eso es lo importante. Claro. Bueno, <risa> lógicamente es el Vaticano. Vaticano. Pero quiero decir que la conclusión... Sí, la muerte de Jesús en la Tierra fue también para ellos. Exactamente. Porque Jesús, según el, el dogma católico, es Dios. Claro. Es el Dios el Dios de todo el universo, de toda y la Tierra. La, la resurrección no es para la Tierra, todos los es universos. para todos. Exacto. Porque lo que es inadmisible es que Jesús eh, se, se encarnase en la Tierra, sufriese el martirio, fuese crucificado para salvarnos de nuestros pecados, y luego el pobre hombre tenga que irse a humo a volver a encarnarse, <risa> para que lo, le den otra vez de gorrazos y se vuelva... No, eso no. Pero, pero es un tema... ¿Te imaginas cristiano? que está, que es está un en un planeta tan feliz en Joque Pesaos? Es que no me dejan vivir. ¿eh? Es un tema que se ha debatido mucho, que no crea ningún conflicto con el dogma, con el dogma católico, y además en el Vaticano siempre ha existido un enorme interés por lo sobrenatural, por lo tanto, por lo paranormal y por lo tanto, por lo ufológico. No hay ningún problema, en el Vaticano existen museos... O que no hay problema, si los eh, cadáveres que han encontrado... Hombre, que no ver, pocos, pocos eh, pocas personas tienen más interés, lógicamente, además esto es muy sencillo, eh, durante la historia de la Iglesia se asumían los milagros como señales de Dios... Para reconocer a los santos. Cuando los eh, jesuitas, cuando los combonianos. cuando eh, los, los misioneros empiezan a llegar a la India y se encuentran, Francisco Javier, con que allí se contaban los mismos prodigios, pero realizados por personas no bautizadas, no podían ser entonces señales de Dios pero tampoco había nada que hiciese pensar que era algo diabólico porque era positivo, y entonces empieza a generarse un interés por el mundo de lo milagroso, de lo sobrenatural y de lo paranormal, y una investigación por parte de la iglesia, investigación activa sobre los supuestos hechos milagrosos o sobrenaturales, y hay casos ufológicos, casos de incidentes ovni, muy recurrentes en la bibliografía ufológica la historia, no pues es Juan XXIII o Pío XII, que hay Y hay un testimonio espectacular además, que repito, que no crea ningún conflicto con... Hay, hay dos, de, como dos posturas básicas hay una disciplina que se uh -huh. llama exoteología que lo que tratas de ver es precisamente eso, es aplicar la teología a otras civilizaciones extraterrestres ¿Y qué es lo que dice el Vaticano? Ahí hay dos posturas no bien definidas porque las dos tienen plantean problemas, una sería aceptar que la redención de Jesús eh, ocurrió en la Tierra y nada más, y a partir de aquí hay que extenderla, que sería el modelo que comentaba Manuel, el modelo del descubrimiento de América. Entonces, desde aquí hay que ir difundiendo la palabra de Dios al resto de todos los rincones del cosmos. Y a los partir... astronautas. Eh, sí, sí, jesuita. Bueno, hay, hay una, un famoso, una famoso, es un relato muy corto, yo ahora no recuerdo si es de, de C. Clark o de Asimov, que es precisamente eso, es un jesuita que se envía en un cohete en una nave espacial se le envía un mundo que acaba de reconocer sí, si es súper interesante, es un relato muy pero corto ¿tú ¿sabes lo complicado que es regarte con agua bendita sin gravedad? Sí, sí, si hay agua bendita allí no, pues te la llevas tú te Eso la llevas sí. tú de la pila Entonces, ese, ese es un modelo Oye, en que, Contact, es un modelo, era un sacerdote y el protagonista sí. también de claro, no, aquí, la película te que... es que bendicen con saliva bendita me estoy imaginando al padre Fortea sí, vestido sí, de la NASA aceptando el alien que llevas dentro pues ese es un modelo, pero claro, el lo que dicen es que es como muy cristianocéntrico y muy geocéntrico, es decir, ¿qué pasa? que somos nosotros y desde aquí al resto del cosmos entonces plantea dudas, y otro modelo es el que decía también Emanuel, que es el de que cada una de las civilizaciones ha tenido su propio Redentor, y aquí tenemos un problema porque no sabemos si es exactamente el mismo mensaje, el claro. que cuando entremos en contacto, ¿cuál es el que se impone? porque si eso, imaginaros que son seres más inteligentes que nosotros, a lo mejor la redención, teológicamente, tiene un discurso más sofisticado que el nuestro y tendríamos que someternos a su visión de la La redención. Aquí ya de hecho el propio, el propio cristianismo genera decenas de cristianismos distintos, pues tú imagínate ya si ha habido redentores distintos en cada uno de las de la ciudadanas del cosmos. Bueno, eh, ¿se descubre existencia de vida en otros mundos? ¿Ha tenido un redentor o se llega a la conclusión de que lo han tenido, que ha tenido su propio Jesucristo, ¿qué hacemos? El siguiente paso ¿cuál es? La... ¿Ellos tienen su Biblia o se la llevamos nosotros? Es que el, por eso digo que el tema sería ver hasta qué punto podemos aceptar que su redención es superior a la nuestra y tenemos que someternos teológicamente a ellos pero es lo claro, mismo que sea, tenemos en un lío. No, igual que ocurre ahora ahora mismo tenemos que tenemos un mercado religioso porque hay testigos de Jehová, mormones, evangélicos, tal, tal Entonces... Eso solo dentro del cristianismo. Solo, ay, no, ay, porque, ay. Pero, claro, pero un 20% sí. de la humanidad. Por, por pero, eso hay más. Pero, pero aquí por lo menos partimos de que hay un... Reden, del, conciben la idea de la redención a partir de un... un para uno es un profeta, porque si metemos el Islán o el judaísmo, hablaríamos de un profeta. Y para otros es realmente un hijo de Dios y un Mesías, ¿no? Más o menos eso es una coordenada común. Pero tú imagínate aquí, mmm, cuando te encuentras seres que son tecnológicamente, vamos a suponer, ¿no? Tecnológicamente más avanzados, el con el una, una cognición distinta, y vienen con su propia espiritualidad. ¿Hasta qué punto? ¿Por qué no vamos a aceptar esa espiritualidad? Igual, a lo mejor tienen argumentos ateos. teológicos más poderosos que los nuestros, mira, ¿no? Entonces, mira lo que pasó en V, por aceptar esa... Esa colonización extraterrestre. No, pero no es, no es coña eso que planteas, Manuel. Sí, sí, claro. Es decir, el, el, el, modelo, el modelo de contacto en el que nos sentimos fascinados y hay una parte de la humanidad que se subyuga a, a los visitantes, está ahí, es un escenario que puede estar perfectamente encima de la, de la mesa, pero cabe otra posibilidad, y es que sean completamente ateos, es decir que Eh, hayan superado eh, sus en el fondo la entonces no tienen cumple, alma o no, no, no, no aunque ellos mismos no, sean sus propios toda dioses. religión cumple cumple una función de resolver miedos existenciales miedo a la muerte eh, que hay en el en el más allá aquí nos han prometido pues la, la resurrección eh, el día del juicio final y además vienes con el aspecto de guapo no vas a irte muerto no muerto con 200 metástesis no, no ahí sales guapo, entonces eh, quién te dice que esas civilizaciones hayan dado un paso más allá se hayan involucrado a lo mejor en, en, en la ciencia eh, hayan, hayan uh, resuelto todos sus, uh, sus miedos y sus cuestiones existenciales y no tengan ninguna necesidad de religión, cabe esa posibilidad también este supuesto es muy curioso, en la historia de la bibliografía de la literatura ufológica, en el aspecto del contactismo, de los contactados esto por supuesto es ficción, no, no... No es nada real, pero hay muchos casos de supuesto contacto ovni en los que ya se incluye esta historia de un Mesías como Jesús encarnado en el planeta de origen de los supuestos extraterrestres. Es el caso de un Moboa. Por ejemplo, humoboa era el mesías de, de los humitas... ...que habría sido como un profeta que se habría encarnado en Humo... ...una historia muy ro barroca, muy rocambolesca... ...que se inicia en la España de los años 60... ...y que colea todavía hasta el día de hoy... ...y ahí ya se presentaba toda una cosmogonía uh -huh. eh, extraterrestre... ...que incluía ya su propia, su propia especie de Jesús extraterrestre. Y en el otro lado y, y, lo que y, decía... Y perdóname, sí. y perdóname, al hilo de lo que dice Manuel, que es muy interesante... ...luego tenemos uh, a, a, a los seguidores de Eugenio Siragusa... Que ya consideraban que Jesús era extraterrestre, con lo cual no sí. hay problema, porque como ya viene de otro planeta, pues en el otro planeta se supone que si tenían razón, ya evangelizaron ¿no? Claro, pero estamos hablando del catolicismo, no del cristianismo en general, no, no, no. porque si el catolicismo es, eh, o el Vaticano es más receptivo a, a una ufología más razonable, digamos, entre las filas del protestantismo sobre todo en las iglesias evangélicas ellos tienen claro que los ovnis son el Uh -huh. Pero vamos, hay una cantidad de literatura a ese respecto. O sea, hay, y estoy hablando de, de eh, adventistas, de testigos de Jehová, de distintas confesiones. Y, eh, y algunos evangelistas, recuerdo bueno, los libros bueno, de Eugenio macho, Danyans, por ejemplo. Hombre, mi... ¿Tú te acuerdas lo que nosotros recogíamos en su día cuando estuvimos ahí en la editorial de Terrassa, los libros que había? Por eso, por los, eso, todos los eran el diablo? Todo era el diablo. Pero bueno, no solo los ovnis, los pitufos eran el diablo, las psicofonías eran el diablo, todo era... <risa> satánico, todo era una influencia malévola. Pero es justo, es que eso, ahora también hay una cierta ufología cristiana en Estados Unidos, porque precisamente uno de, las, de, de los elementos más perturbadores que tiene la ufología, aceptar que nos están visitando, es que directamente todos estos fenómenos que consideramos sobrenaturales serían realmente producto de una civilización más avanzada, de una ciencia más avanzada. Entonces le quitas todo ese rasgo que tiene así un poco de trascendencia y lo haces demasiado mundano. Entonces esto va directamente, claro, si tú transformas todo lo que aparece en la Biblia, ya no son ángeles, no son mesías, sino que son visitantes de otro mundo, te cargas toda la espiritualidad de la Biblia. Entonces eso es directamente una, una inyección de materialismo a lo bestia en las creencias más consolidadas, y por eso está surgiendo ahora una cierta ufología cristiana que reivindica que realmente los tripulantes de los ovnis son demonios para volver a introducir los ovnis dentro del mundo bíblico y que realmente tenga encaje. ¿no? Y luego, por el otro lado, por el otro extremo que decía Josep, que era muy interesante, lo de una, una civilización extraterrestre que haya renunciado a todas las creencias, están los movimientos entre entre verdadero y también paródico pero sobre todo con un pensamiento provocador de los Men in Red eh, italianos uh -huh. que esto es lo que decían, era que los, los ovnis que los visitaban eran mm, comunistas, eran... Podemos, de Podemos, mientras que estos que vamos son <ríe> de Bo a, a, a, son religión eh. y política sí, como pues, siempre Pero ellos lo justificaban diciendo que realmente si una civilización ya con lo que se conoce, ¿no? este es, digo el razonamiento de ellos, si con lo que se conoce de las distancias que hay en el espacio, si ha habido una civilización capaz de crear una serie de naves para poder moverse por el cosmos, indica que tiene que haber un grado de confraternidad, de colaboración eh, etcétera, etcétera dentro de esa civilización que haya roto Que haya superado las contradicciones del capitalismo. Es decir, todo esto es jerga marxista. ¿no? Y entonces, si ha conseguido eso, es que ya se ha superado el capitalismo y solamente puede estar el comunismo y justificar ese triunfo tecnológico. Por lo tanto, Verás tú los de la COE cuando se enteren Y, y se llamaban, <risa> se llamaban en, vez de, en vez de Men in Black, Men in Red. Y era un grupo italiano dentro del orden universitario que tiene una Ahora yo, no sé si se lo han publicado o no. Se va a su manifiesto en, en español el libro y era sobre todo hacían eh, clubs de lectura, circuitos y tal así eh o sea, eruditos. después de los ovnis del Reich que fue el mito que estuvo en los 90, ahora llegan los ovnis bolivarianos fíjate ellos se quejaban de que estaba de que estaba muy manipulada que la ufología estaba muy aburguesada no todos estos son términos de ellos ¿por qué? porque realmente estaba en manos de las agencias de inteligencia e internacionales de los grupos ufológicos y que realmente nadie se estaba dando cuenta entrando en el detalle de si van más deprisa, más despacio, qué tipo de energía tienen tal, no se estaban dando cuenta de lo trascendental que era pensar que nos estuvieran visitando aquí civilizaciones de otro mundo y nosotros nos dedicáramos a eso en lugar de transformar a la sociedad de lo que eso supone. Y ellos veían ahí una, un componente revolucionario que no, nadie estaba utilizando. ¿no? Entonces reivindicaban esos men in red, esos hombres de rojo, con todo ese pensamiento y una de las máximas era eh, devolver la ufología al pueblo y otra era liberar <risa> liberar a los, a los aliens alien, liberar a los aliens que están capturados en las bases ay, secretas ay, norteamericanas ay, no pasarán, libertad, libertad no pasarán. A los alien. <risa> nuevamente el Vaticano que va a hacer un congreso se ha interesado por la vida extraterrestre y esto ha generado nuevas eh, preguntas eh, sobre las que hemos hablado aquí hemos reflexionado en la zona cero en la rosa dos ventos eh, con eh, Manuel Carbellal con Josep Guijarro y con Juan José Chetoro y que tienen su apuesta por mejores películas venga rápido yo Parasitos yo eh, la única que vi eh, la de Hollywood <risa> eh, <¿Y> eh? <risa> yo es que no voy al cine macho no, desde de verdad que, que mal eh un no está, ¿no? Ah, bueno pues mira sí. la de Klaus pero ya yo sé yo que no va que a, el el a Bruno eh, Parasitos ...y yo 1917... Eh, venga! ...que por cierto... ...se ha entregado hace muy poquito... ...el Oscar a Mejor Fotografía... ...los eh, candidatos... ...en las eh, películas nominadas... ...se parece mucho esa lista... ...a las que existen para Mejor eh, Película... ...estaba 1917... ...estaba Joker... ...el faro... ...el irlandés ...eras una vez Hollywood... ...ha ganado 1917... ...¿puede ser un indicio? ...no lo sabemos... Eh, ...pero ahora... ...en Onda Cero... ...José Luis Salas... ...os va a contar de eh, todo... ...porque... ...en Onda Cero... Ahora va a ver con los premios grandes, los premios importantes, especial información que llega desde Estados Unidos. Y aquí Onda Cero os va a contar todo lo que está pasando en la noche más importante de la historia del cine. La edición número 92 de los Oscars. Y dentro de muy poquitos minutos os contará José Luis Salas, qué película gana Mejor Película Internacional. Hay película española, Dolor y Gloria, como candidata, como nominada. La Rosa Osvieto se vuelve la próxima semana, el próximo sábado por la noche, a la una de la madrugada, a las 12 en la Fundia de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Mucha suerte a los ganadores.